el ritmo te acompañe Los primeros contactos que tenía con el aragonés Estaba traviesa música Mi pai iba a mercar un disco de la ronda de Voltaña Y en una de sus suyas cantas Se va a servir una lengua que dica que a la vez Nunca no iba a sentido charrar Aquella va a escuela Me dijo sin sangre en la pocha Y preguntándome por qué ningún no me va dicho cosa de aquella realidad Pues plegaría a Fuesa Universal y rain y los discos de Mayakán y Proud, todos haciendo parte de la reina de de música aragonesa que me encantaban. Taco, estoy una de las collas que principió a hacerme amar el rock. Mes me melica con los berzas, el luchado de ritmo de acero lleva el laudicas que a Miami con el Crescabeche Riverbank. En acostó más folky, la aragones me fació descubrir músicos como la orquesta Alfavirol y los músicos populares me facieron conocer mejor un país con muchos otros sonidos que no conoceba. música, yonas das manifestacións culturais que Aragón pode presumirne e moito en a mi opinión. De feito, esta vitalidade musical aullo tamén en buena mida a espardir o aragonés e a fénnoslo coñecera moitas persoas. Pero todo isto, de feito a pur dos podes candeferos músicos e músicas do país, tan asobén e súbliadas por administración e público, como en tantas outras áreas, FSEOPRE já son a opción posible. We, en tierra de Barrenaus, charramos da música en Aragón y da música en aragonés. por si vía verlo en nuevo nuevo eh, que tierra de barrenaos radio y la versión radiofónica de blog tierra de barrenaos que os convidamos a visitarlo en, en la web que también tenemos facebook twitter youtube Flickr instagram e ibox e Y que emitimos en Radio Topo desde Fapoque en un nuevo horario, los miércoles de seis a 8, ya no ya no es de, de quedar todos y no y para pa escucharnos o perder todos o pinchoves. Ya podéis escuitarnos los miércoles de de seis a hueito Y en esta 101.8 de FM Zaragozana Tenemos vuelta a da La música aragonesa Y la música en aragones más que más A, a tres convidados Bueno, por ahora dos Porque uno se supone que lleve lle veniendo Que esperemos que plegue antes con antes Y, y que te os presentó continuo Primero es Fernando Cantante, cantaire de, de Gaire de, de Chusban También miembro de, de Mago Fermín Buen día, Fernando Buen día, buen día a todos Y Divo, creo que sí Y a, a, la, a la a la mía dereita Tengo también a Xavi de, de Prao, de Gaire, de Ruil De, de La Sala Arrebato y, de, y también de Mago Fermín Y, y de muchas cosas que, que has feito Que fas de todo, ¿no, Xavi? Bueno, eh, buenos días a todos y todas sí, Al tubaixo Bueno, y principiamos... íbamos imo, a hacer dos bloques... Bueno, íbamos a FN3, pero primer bloque y una mica sobre la música en Aragón a en general, ¿no? Y, y una pregunta más amplia, imposible de principiar a, a charrar, que llegue la vuestra opinión general sobre todo lo que se llefendo ahora mismo, en, en, en Aragón a, a nivel musical. No sé aquí aquí le hagan a principiar? Buah. Pues eh, qué vía de todo, ¿no? Eh, yo... Yo diría que soy optimista Y siempre Y la música en Aragón Creo que buena Que había muchas collas que, que lo fan muy bien en o rap, dica, reggae o, o ska, agora Soy una mica perdido pero, Rock, hardcore Zaragoza siempre ha sido Una, una ciudad de rap, de, de hardcore estado un, un mezclayo de, de collas y de sí, musicas, es músicas. Sí. A mí yo, son las que más dar y bueno yo bueno eso en Zaragoza en la resta de Aragón pues quitando eh, acero bueno sí que había muchas collas ¿no? pero una amiga perdida y, está, y este maicín, no sé qué pasa pero pero bueno la verdad que vi música buena había collas buenas pero cal eh cal treballar. que después pues surtes por allá a Tañer por, eh, por otros lugares otras ciudades y bueno y Y había un nivel también muy muy alto, ¿no? Yo, yo me pienso que sí, que había un camatón de, de collas en, en Aragón que fan diferentes estilos de. estilos de música y, y bueno, que lo fan bien, lo que pasa que bueno, pues ahora con los medios que había que de, de poder esbardir lo que lleva música, pues bueno, pues pues sí que tienes que ser un Una miqueta más crítico, ¿no? Con, con, con las músicas o otra cosa, es que te cuace o no te cuaque, pero vamos. Que había collas buenas. Lo que pasa que llevo pro difícil, pues esto de si quieres vivir de, de ello, ¿no? Pero bueno. Yo me, me pienso que sí que había un camatón. Y que, bueno, y un camatón gran que también, que fan, gran música. Hombre, yo, yo creo ya apuntaba una, una das que ya apuntabas una de las cosas que a yo me, me enruca Sabelo y que, y que creo que más y buenísimo que la, la gran variedad de estilos que se tocan mm -hmm. en, en Aragón y, y bien, Antimax, creo yo, ¿no? Porque decíamos eso, eh, el rap, pues tenemos sí, toda la chen de, de W, pero muchos, más, muchos otros que, que han salido, eh, o pop también vía Gran Collas, en ska, en, en reggae también también ha salido. Y ¿no? en core tenemos a Imura que son fendo una riba de conciertos y fuera de Eudostau. Eh, los suyos discos son, eh, eh, ¿cómo se dice, son, eh, hostia, eh, como los graban, ¿no? Como los reeditan, ¿no? En, otro, en otros países. Eh. Yo creo que eh, a mí yo heavy Metal, <risa> heavy Metal soy una mica más perdido también, pero, pero también, pero también. Pero también ¿no? El remero ahora de los corpore, que... que Sonaban como buah, un pepino de la hostia Tampoco... No, yo no llevo mi estilo, ¿no? Pero, hostia, sonaban... La hostia, Antimax y SMSH, que digo que... Que graba también en collas y tal Y lo fa de pistón Yo, que dejé, yo creo que me quedé en Sutra o... Sutra, hostia, Sutra De los noventa, ¿no? Noventa, noventa y pico... Buah. Sí, sí, sí, sí, o sí, igual dos sí. mil ya, ¿no? Final, este... do... Final dos sí, novanta Mira... Bueno, parezca que, que plega uh -huh. la tranquilidad, convida, Alejandro Pero así sí. eh, Bueno, metemos una, una miqueta de música Venga Vais a Alejandro Claro Por la agua cierta y Rasga solidaria y terna No estás mi Bueno y, y mientras damos la, la bienvenida a, a Jandro, que ya aparece por aquí, que lleva que mosicazo, de que ha estado <ríe> que, que ha estado de bonina, aparece, ¿no? Ayer <ríe> ayer es una revuelta, no naturemos de, de beber y, de, y de, vamos y de cero mal. <ríe> bueno y que y que ha estado músico de, de Mayacán, de los Líceros, que ya ahora en comando cucaracha, que ya sonando de de fondo, ¿no? Y, y eso, y ahora nos charrando Has plegado justo la primera pregunta O sea, que, que no te has perdido cosa Y y ahora nos charrando de, de la opinión general De un panorama musical actual En, en Aragón que ¿Cómo, cómo lo billes tú? Como parte de una de las joyas punteras en Aragón sí. Bueno, cuento Que Que somos huérfanos De, de música que siga De razón aragonés Y, y de calidad, ¿no? Y que haya música que, que siga de pues de estilos diferentes, ¿no? Siempre ha habido música en en aragonés que que era pues de por, por, por ahora somos mucha ronda música en general. ¿eh? ¿Ah, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. Vale, vale. Yeah. Vale, vale. Bueno, lo menos en aragonés sí, somos huérfanos. Sí, después, sí después pasamos a a esa etapa. Bueno, yo cuento que en Zaragoza se fa se fa muy tan música eh, y lo que lo que no había son puestos a tocar eh, mmm, adullas de de las administraciones o, o en los lugares que, que, que siga rentable que se puedan hacer conciertos y cosas así más no mejor festivales no festivales alternativos y listos de verdad alternativos a mayor Dando Artieda... Yo, bueno, yo me pienso que son que son cados ¿no? Pues eso, ahora también, pues eso, como Achen, que fan los de las armas, pues también lleve un, una ripa de música, ¿no? Que, que lleve específica, a lo mejor, ¿no? De, de una traza o otra, Beldy ya fan una cosa diferente, pero vamos, no más que fan lo que lleve pop o indie, como dicen ellos, pero vamos, que indie lleve poco... Y entonces por eso, pero sí que de verdad tan las diferentes músicas que se fan en Aragón, no había puesto esta, uh -huh. estas cuitalas. Y son todos en, en Zaragoza, Huesca y au. Y, y au. y en Huesca en tres puestos. En tres puestos para pa lo que vais a ciudad, sí. vía, vía vida cultural, ¿no? Sí, gritales a los de la sala de ahí, sí, habiesan sí, un día está Sí, eso pero, y en me, plena o qué? O me, falta, me falta tercero. La la Edel la 21, 21 y matadero. Ay, Matadero, de verdad, de verdad. Pero matadero y un centro cívico. Ya, pero también fan cosas, ¿eh? Sí, también sí, en conciertos ¿no? sí, sí, y... Sí, sí, sí. y como más institucional, ¿no? Sí, <coughs> sí, sí. Nosotros también hemos fan unas añadas en Matadero, sí, sí, sí, pero bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Anti más. Sí. Quiero tiene sí. el equipo y todo, y eso. ¿Wairachan? Sí. sí, sí. 30-40. Claro que a nosotros pues bien. Bueno, y, ya introducibas una, o la, la siguiente pregunta que llegué casi lle, lle ¿no?, en, en esto de la música, que lle, o papel de la de la administración, ¿no? Igual creyes que ya estando ahora, si estando pro, si no, y cuál creyéis también que habría de estar, ¿no? Porque igual eh, igual no cal que la administración falla la cosa, o de revés. No sé, ¿qué no opinas como músico? Pues principio yo, si queréis, pero vamos eh, Yo creo que no han feito eh, eh, Yo creo que Di fuera de Amostranza O que, que estíos no más que un año creo A que que, que la que, feria de Amostranza Que, había, que había, o sea, habrá arre, arre, No sé si somos charlando, alrededor de, de Aragones o en general de, en general de Aragón, de Aragón A Aragón, Aragón en general A Duyas, pues eso, si conoces a persona sí Si no, <risa> pues no, no tienes si, Que no oh. tiene padrino, no se bautiza, ¿no? Y Duyas, asinas. ...y entonces por eso quiero decir pues... Eh, ...y luego pues antimas o... ...quiero decir... No, según que clase, eh, clase de música no, no... ...no va a estar la misma. ...estoy que en primeras... Eh, ...calce las cosas por tu mismo... ...acoya, pues que ya entra de van... ...y tú tuyas cantas, o la tuyo disco... ...en eh, no, tuyo local o... ...o tal... ...que impues ...pues... Eh, pues, eh, ...pues una duya... Eh, ...de un barrio de... <risa> ...o de administración... del eh, gobierno de Aragón o tal... ...pero de primeras... ...a ver... ...a subvención sigue dinero público... ...y, y eh, los datos también, ¿no? ...y solo tengo... ...tengo... ...platero, pero de primeras... ...tú y chove te montas una colla... Sí, pero Oye, última, te, te fas unas vieras, ¿verdad? dañes unas cantas y fasca tienes música? ahí o centro de historia que, ye, que, no, que, que no, no te gozan dinés, ¿no? Pero son los medios que tienen el ayuntamiento de Zaragoza y no más que son grabando chen que ya son asentados, posados en los circuitos y todo yeah. y, y siguen grabando a misma chen que tiene dinés, tafelo en otros puestos. O sea, que yo entiendo que tenía que ser eh, música de calidad, que tengas un proyecto, etcétera. Pero jolio... Es que se oye ya un poco que olora a mal. Entonces, pues bueno, no son adullas de económicas, pero coño, es que y uno de los, de los mejores centros de grabaciones que había en España. O sea, joder, a ver. Yo cuento que llevo Cloud eh, que, que nos den herramientas para poder hacer música de calidad y, y tañer por los lugares, por los bicos y todo eso. Ya no os dineros, ¿no? Ah, oye, lo que son con pues, pocos dineros puedes hacer cosas bien y ya. Ellos medios los y... son siempre para los mismos, sí, sí, sí, para sí, los sí, mismos, para pa la música que, que les necuaca a caer y bueno, y poco más. Mm. Yo yo creo que que a otro, bueno, también a nivel de, a nivel mismo de Zaragoza Zaragoza de cualquier eh, ciudad iba a decir, porque cuento que, que esto no pasará en los lugares, ¿no? Pero que que con que no zarren los locales no porque porque en Zaragoza ahora hay a París que había más más cosetas, pero yo me acuerdo que fa años casi no vivía locales han que sentir música no que, que te pues eso pues los cuatro guariches que de impuestos también yo siempre trobas a, a faltar una sala intermedia no porque sí. tienes Gula López u, u locals asinas pues de, de eso de 500 personas o de Bells cuántos cientos de personas menos Uy, tal multiusos que son 8.000. No, ah, bueno, no, no, bueno Teatro en las Esquinas, todo eso. Ah, Ahora la Quincón. Sí, pero bueno. chifre, tampoco mucho. No, no llegó a aire de gran, ¿eh? La Quincón sí. 200, ¿no? 200, ¿no? La Quincón ya es chicorrona, ¿eh? Sí, la si Quincón para... no estaba encarada. Sí, no sé. Si parás cuenta, eh, somos charrando de Zaragoza, de, de Zaragón, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo, y, fue a años que cuando, cuando estuvimos yendo en, en Galiza, eh, te llevan ahí pues, un centro social, la, en la suya web. como en la parte dereita como unos links a otras a otros centros sociales de independentistas o anarquistas o tal. Y yo presinaba fa unas añadas de, de que, que no sé que, que Chen via vía tra, trabajando en el Matarraña o en Teruel. Bueno, en eh, Matarraña eh, sí que lo sabe. Sí, bueno, sí que lo sé, sí, me, pero que a lo mejor a lo mejor sí que eh, esa música de base, ¿no? esa cultura de base cal, Caldría, pues eh, pues eh y estoy en al la, en la, acetal, la ¿no? A, a que a música de Aragón siga lo que siga siga rock eh, reggae pop lo que siga a yo Ray pero que eh, tienta de van, ¿no? y que podamos surtir a Madrid a Valencia a Galiza y de Portugal, Portugal ¿no? o tal. claro, claro pero en, entre todos y a yo Eh, no me importa si tú eres de una traza de ideología, mole, siempre dentro de unos de una, dentro de unas líneas rollas, ¿no? Pero... pero <ríe> rollas sobre todo. Pero pero eso, ¿no? Pues que, oye, que tenemos un festival en septiembre que, que pasó a fa unas añadas eh, Viva, o Mesmo Día festival en Alcañiz en Ejulbe y en Matarraña, en Pena de Roja o no, no, no I can't remember. Pero no, no, me ha, no me acuerdo. En verano. Pero eso, sí, pero, y era de septiembre, hostia, eh, si va una había una coordinadera, ¿no? Que de Chenque, no sé, entre nosotros, ¿no? Y de Godin, pues esto se puede vender entre entre cometas a la administración. Oye, mira, somos veinte, diez, siete centros sociales de, o asociaciones culturales, en Arandiga también, vía una tal, que somos, tenemos una programación eh, a lo largo de todo el año de una ripa de cosas y pim pam pim pam. Y si eso se puede vender, hostia Sí, hombre, y ahora que yo era ¿eh? charlando de festivals, festivales, que también es verdad que se promociona por un poco, ¿no? Porque es muy handmade también, ¿no? De pues eso, pues que tenemos el, el Carrascarro, que les vendemos uh -huh. la tierra, el Galberro, el Galberro, en eh, todos lugares, quemando zapatillas, uh -huh. no sé qué. Vía <coughs> a muchos uh -huh. con, que festivales, que te faiga <coughs> hoy sí, pero... estilo, tal, pero, pero hostia, vino a muy y yo, muy tos, el Tamborilé. un festivalazo, mm -hmm. aire, el aire y muchas, muchas vegadas. Mira, aquí de revés, no en Zaragoza. Yo nunca no veo garra cartel de, bueno sí, Beluno, pero iso, pero pues lo ves en la Flama, en la biosta y, sí, sí. y poco más, no, no había promoción pública. <coughs> ya que se fa un, un festival en un lugar, en una comarca, aunque no viven que, que 12 mil personas eh, y se, y ese lugar lleve el medio de, de Omón, eh, no, no había ni... ni, ni, ni la, la Chen no, no puede ir Tastín, no sabe que, que claro, eso existe. No, no había transporte. No. ¿no? <risas> todo eso, ¿no? En Galiza ya el canto todo de... Y, y, y ¿Tienes o tren? ¿Tienes autobuses? O, no, pero yo me digo mm. más también porque, pues, es verdad, ¿no? O sea, los festivales se, van, se fan de fuera, además la Chen, pues eso, do it yourself and... Happy New Year Sí, porque ya sinas. Pero sí que es verdad que fa uno el ayuntamiento Que lleva Paz que lleve lo de los festivals del Ebro Que anti más no lo fan ellos Sino que cuando hay una programación en Zaragoza De cosas Tanto teatro como música Como puede estar eh, Actuaciones En las carreras o lo que sea Lo meten como programación De, de festivals del Ebro Table Stew, o vida cosas sinas, y entonces dices tú, pero, pero si esto. O sea, y una. Como, quiero decir, y es surrealista. Sí, sí, sí, ¿no? Entonces, en, pero el ayuntamiento es que no. Fa, claro, la chenta tampoco sabe estas cosas, ¿no? Y dice, hostia, el ayuntamiento. ¿Cuántas cosas fan? No, no, sí, que no, no, no. las Es que no las es Eso O sea sí. No más que a lo mejor Pues eso No te ponen en cantals ¿No? ta que no había problemas Entonces Tú ta que no tengas problemas eh, durante, durante toda la añada Pues eso Les tienes que decir Sí, sí, venga Pues méteme en lo de esto Pero lo follo Que no, que no, no tienes ninguna duya Del ayuntamiento O sea Es que ya Si no de triste O sea Hay una tristura Lo que fan Entonces por eso Bueno, y, y en la trocanto, tro ¿no? siempre Yo siempre digo, pues la, la administración metas vegadas, digo, pues que no, que no meta guayres en tripuces ya a ya sí, pro, sí, ¿no? Sí, no, sí, Lo no, sí. no que decías. Y en la hasta hoy yo público. Vosotros creyéis, no sé, cómo lo he visto en las en en vuestras carreras y tal, si había sensibilidad, si la Chen valora que, que sea un feito positivo, ¿no? Que, que la música que lleves entiendo sea feita por Chen de, de aquí de Aragón, U, si es verdad ese refrán que, que dice en Aragón Es que en lo gaitero do lugar Utoca lo, lo mismo, utoca mal, ¿no? Que siempre tenemos esa, esa tendencia A, a infravalorar lo, lo nuestro, ¿no? Pues es verdad Aragón Muchas vegadas un, un, pues sí, un desierto Hay ¿no? pero, pero, estas cosas de... Pues eso, una, una flor que surte a la tierra Y ¡plah! La curtan sí. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pero... Pero impuestos, pues, Estos conciertos que feban en los pilares Ahí en la Plaza de Justicia Pues 100, 200 personas De pop, rock, de tal Así que, Y a lo mejor la música folk Sí que tira como y como más está todos públicos pero pues a lo mejor se te plena plaza Porque... La no, bueno, bien, pero... No, pero yo curioso Y eso la chen le, le cuaca Y más en los pilares que, pues eso Del arraigo tradicionalista, pues... pues cuaca y, y familia la chen Pero a mí la idea es que, que que el pero desde los atlas, ¿no? Desde, nosotros mismos desde las collas que y la pro, promoción y muy muy importante, hacer una música de calidad, hacer una pues y, y cuando tengamos otro, un treballo feito, pues ya. Oye, yo, yo creo que, que somos... Aragón, Concejo de Zaragoza que tenemos esto, tal. Tenemos esta idea, pues a lo mejor eh, A lo mejor, pues, surte, ¿no? Yo creo que somos procríticos o sea, si no nos cuaca una música, en vez de decir, pues, oye, no me cuaca, estoy una huella. Yo creo que había que cambiar las palabras que hacemos servir, no tratar de decir si nos cuaca o no nos cuaca. Es decir, yo no me cuaca o rap, o sea, te puedo decir si me cuaca una canta, pero no rap en general, ¿no? O... Hardcore, o hardcore, de... pues eso, pues me pueden gustar, pues a lo mejor los Rully que los he escuchado más, pero otro hardcore no me cuaca. O... Pero bueno, que me pasa lo mismo con, con música folk, que puedo decir que tal yo, que a lo mejor lo conozco más, pues puedo decir que en realidad llevo ya, ya una hueña o no. O sea, sí, sí. Pues, pues ya intento no decirlo, ¿no? O sea, digo que no me cuaca y pro. Porque creo que, que son expresiones, ¿no? De sentimientos que cada uno, pues, pues eso, las entiende de diferente. te traza y bueno pues eso pues te puede cuacar más o menos pero no hay una hueña una hueña y cuando tú lo sientes y pues está ¿no? eh, en el mal la voz tiene una hueña de verdad y cosas así no pues, pues pero no bueno se afina o lo que sea claro entonces pues tienes que decirlo o sea no puedes decir a la chena y venga no, esto es maravilloso claro es que no llega así por eso general Hombre, yo, yo lo he dicho, a ah, yo me pasa por ejemplo mucho lo que, lo que dices tú ahora, pues me pasa yo había dos estilos que no, que no puedo poner es que el hardcore y el flamenco. Pero soy capable de reconocer, pues eso, pues si, si bien feito, huye mal feito, ¿no? Lo que diga yo, claro, el flamenco no, no puedo aguantar una puñetera canta, pero hostias, veías a los guitarristas, Fer segundes, qué cosas, dices coponario. Y, y con con igual, yo los... No sé, pues voy a, a saber las collas que, que dices, hostia, estos tíos tocan de, de maravilla lo que pasa es que yo, pues un disco no me... Bueno, yo tampoco, o sea, ni luego salía ni cosa, pero, pero vamos, que pues tienes que sentir además, yo creo que tienes que ser 30 minutos, autos, ¿no? Un camatón, yo... un camatón, sí, <risa> un camatón <risa> de, de música, poder, de decir ya, encima, así lo fan la música, O sea, tú sabes que una colla hay buena o mala o tal, porque a lo mejor sí que has escuchado música, he estado en un concierto o tal pero falta falta cultura musical sí sí o no sí sí muy, pues, tí, muy sí. pero encima más por por todas por todas partes ¿eh? o sea es decir que tú charras con otros que a lo mejor pues eso que es más afín de a una música pero no oye a lo mejor esa música o la que a ti otra que te cuaca y estás charlando con ellos con él eh, les dice que tiene una connotación poléutica o veía cosas y sin bueno y bueno eso ya, ya no oye música ni sí, poleutica y es que Y así no o sea, es que creo que a cultura y a cultura, y fuera de eso, pues la, la chen tenía que lidase de, de tener estas interrelaciones con, ya, con, yo, con la cultura. Y no, es difícil. Yo, yo no estoy muy. <risa> <risa> Cayó la música y una, un arma más. Bueno, pero. Las palabras son un arma más. Pero y, tú lo sientes como tal. Sí, sí, pero bueno, ya sí que sí. digo que yo no estoy de acuerdo contigo. Respecto Realmente, a quién no me, lo, me lo, echar, lo me, va a servir para pa eso, tú, ¿no? Para los políticos. Sin más. Sí, sí, sí. <ríe> pero me refiero a Talachen que vi a lo mejor que tú cantas en aragones y ya directamente en Liz, Unas connotaciones políticas. Sí, además, a lo mejor tú no y es político política, o sí. Política. porque histórican porque, porque las collas de de rock siempre han sido pues eso eh, revolución ¿no? y bueno, y tal pero no ya sinas no pues tal que, que en España haya hay, gastado hay así pero bueno eh... no digo aquí ni aquí aquí en Aragón, la música en Aragones y mm. tal pero, y la Aragones y, y, y... no hombre en la parte rock porque pues vas a, a lo sí, for la sí, que sí. cantan aragones no fall y ya de todo, de todo pero... sí, es pero... decir a, a todo el mundo manga cultura musical pues ya, ya. has cuitado una palabra en aragones y esto ya son pues sí. no sé y son pero ah, no, pero que pasa lo mismo con con nada. el rock en, en Estados en Unidos pues coño... La chen no es revolucionaria Ni es de, de, de cuchas Ni, ah, ni ya, hostias ya, ya. Y fan rock Y fan uh -huh. O, o so estilos musicales Que aquí Pues goza de felola La chen que es, pues, revolucionaria o, o que tiene mensaje político ¿no? Uh -huh. Bueno, y para y rematar Este primer, este primer bloque ¿Y ¿Es posible vivir la música en Aragón? Si se quiere vivir sí. la música Tres no? personas en todo Aragón Yo sí. cuento que sí Tres, cuatro <ríe> sí. Que sí, sí. El y y trabajando y treballando en en muchas collas y indo pues de pues por por todos los lugares y, y vamos y ensayando con con 100. Sí, sí, sí, sí. sí porque iso, y, y, factible. Y es porque yo, de verdad que encima yo creo los los tres quesos aquí lo sí. o, o lo he vivido en carne propia o, o, o lo han vivido en cercana, ¿no? Que que como una multimilitancia de, de collas. No porque todos los estados en 30 collas y muchas vegadas de vez, en 2 en u 3 u, u tal. Sí, pues fendado doblete, triplete en verano y, y au, ¿no? Sí, pues, pues, bueno, yo, mi objetivo, pues. <risa> yo, ¿sale yo la historia, yo, pues. No sé. Me... Yo creo que allí es difícil, ¿eh? Pero, por supuesto, son... Alejandro, ¿no? Pues. <coughs> Si, si lo fas no más que como un treballo y te lo y lo, y lo yeah, piensas así pues tienes mierda, que estar huella, oito, ¿eh? oito horas fiéndolo todos días y o compensando cuando fas de, cabo de semana pues que estás 24 horeitas pues luego pues las repartes con, con una semana y pues te salen las hueito que tienes que, que pero vamos Ajá, no, no, pero no, no, lle, no llevo mío ochetivo tampoco como dice Xavi porque lo he vivido otras cosas yo soy ingeniero y no no me dedico a música ¿No? Otro ingeniero en Tierra de Barrenaos, Dios mío Flipa está lo, lo de las ingenierías yo no sé por qué los atraigo Los atraigo, vienen todos aquí bueno, bueno, pues bueno. <risa> decía meneando así nada Es lo tozuelo, Chaví. Pasa, Que vos? me cuaca mucho esta música, esta canta Sick Brains sí, Que son, yo, son de estas coyas que yo pienso Si estos fuesen de Madrid O de Barcelona, o de Donosti sí. O de tal Sería... forrado. <risa> bueno, eso, eso ya no Pero lo es. Yo, yo creo que eso lo hemos, lo hemos pensado todos, ¿no? Lo de, sí, lo de si esta colla aquí de Aragón estuviese en otro puesto, se llevan la... Sí, ya os Y Igual. se lo decían con mayacan. Bueno, si, bueno, sí, sí, si fuésemos sí. catalán... Bueno, si fuésemos de Hernández... Habríamos bueno. tocado en, en todos los lugares de Cataluña y venga, sí, el, sí, en, sí. El y pasta, en el chapuén... Es, y así as diez Y, so, y aquí, y so, y aquí y so, pues, bien, pues. pues, tañes en, en Mayen o tañes en, en puestos que... Pues, que ya eh, muy eh, digno Mayen. Sí, no, no, no, pero que sí, pero que sí, pero que sí. No, pero que no tienes otros puestos, está... Ta... Un saludo, no, a Mayen. Pero. Pero que sí. Un abrazo. Bueno, pues, pues, para pa hacer el intermedio, que los oigo ya que tienen ganas de, de ferse una, una violenta... Eh, de, de cibanos Y una foto, creo que sí De Cibanos antes, justo uno Una de los estilos que, que nombrábamos Que era Que era el rap ¿no? Que Aragón lleve En puntero en, en, en el rap Y una de las personas que tiene la, la culpa, dice, oye, que ICO ¿no? y está esta canta que lle un clasicazo, que todos hemos sentido un ciento de vegadas, y que ya tiene vez cuantos añicos, porque creo que lle de noventa y cuatro, 95 noventa y cinco, y que bien reivindicativa. la grabación y como ye, ye eran otros tiempos que O. no tenía los medios que que tiene ahora y además creo que la bueno vía videos que la tornó a, a tocar en directo fa el par de bel par de años no pues con este con este Soy de Aragón de KSIO nos nos dimos de intermedio The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 Soy de Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón especial, para huesca y Teruel No hay que meter mucho tiempo para ver en una calle Un sombrero esperando con paciencia Son borrachos en el paseo de la independencia Viejos para casados, vagabundos, golpeados No por nazis, sino por el frío que los mata Nosotros son payasos y es el frío el que congela Las cosechas, que los republicanos Siembran para los difundistas de derecha Resucitar a Franco es una mala idea Coméntalo con tus hijos, los que buscan pelea Y siempre pierden el polvo muerden Y vuelven a casa y preguntan ¿Por qué tenemos que ser falsas? Tradición, familia, religión Que éramos bande sikata Todo eso era antes. Padres pastistas resignados. He llegado para educar a vuestros hijos con comunicación de rap enlatado. Independencia piden pero sé que les da miedo la acordada de una guitarra punteada por los dedos. Yo un maestro te muestro. Quien toca la guitarra es el líder de los canse, el mayor de los ibarra. Desde por ahí se ve todo muy bien. Desde la Moncloa nos manejan y tú sabes quién es destrozando nuestra industria. Aquí lo que importa es la imagen y el ilustre, la ilustra. Esa Es su trampa, ese es su eslogan. Censuran su ministro para todos los que se roban con mi. Música Zaragoza es única Guardan mi lengua de trapa hacia la opinión pública Y no van a parar el movimiento Esto es lo que siento Zaragoza nos oyen esto Y saben que no viento Ven, acércate Hay mucho que ver en Aragón Y nación autodeterminada. Multinacionales, extranjeras, destruyen las empresas La gente está parada pero el dinero corre por las mesas De los ejecutivos, destruyen mi provincia y la ciudad en la que vivo Soy de Aragón y como maño que soy Tengo mi orgullo y lo manifiesto en esta canción Quizás sería Baturro si supiera cantar la jota Admiro al que la canta para mi tiempo se agota Yo no hablo fabla pero admiro al que lo habla Y el que pasa lo sabe porque a los del gobierno en diabla Y maldigo a los políticos Porque a costa del mío su bolsillo se hace rico Y soy de Aragón El viento que sopla es el fiorzo y en invierno hace frío Yo por eso chupo la calefacción Porque Casey, y Paco de Bruch han llegado desde Aragón Desde Aragón Soy de Aragón con este ritmo de atradas músicas que se fan muy bien en Aragón, en mi opinión, que llevo yo, que yo reggae, de, en este caso de los Brodies, ¿no? Eh, tornamos a, a charrar, que ya lo, lo introducía, no es una amiga antes, de la música en aragonés, ¿no? Justo las, las tres personas que, que tenemos en el estudio, fan, fan la, o, o han estado en collas, que, que las suyas letras las van en aragonés, las letras, los libretos y, y de todo, todo parte, a lo menos de, de los discos, ¿no? ...y cuento que... ...que ese... ese feito, ¿no?... De, ...de que la Aragonesia... ...la luenga... ...la luenga principal... ...en las letras de... ...de la colla... ...cuento que tendrá... ...avantallas e inconvenientes, ¿no?... ...como todo en esta vida... ...¿cuáles crees que son... ...cada una... ...esas... ...esas avantallas... ...esos inconvenientes? Aventallar... ...avantallas... ...Ninguna, ¿no?... No, avantalla... ...no, da yo... ...todas, ¿no?... ...una luenga que lle nuestra... eh aprendes mm, palabras, expresión, ¿no? como no sé cómo se dice, ¿no? pero o, o, frases feitas no sé cómo se dice, phrasal mm -hmm. verbs. <laughs> if there is someone from the from abroad <laughs> phrasal ver verbs. <laughs> Que mmm, a pantallas todas, inconvenientes. Pues nos has, has dicho sin sangre en la guacha. <risa> me remeraba de cuando estemos en, en, en, en Escocia con lo de Dirty Singer, the, the, the, I am the clown. Yes. Yes. This is what? He, he's, he's the Singer, I am the clown. <risa> pues, ah, ah, inconveniente, bueno, pues, aunque el inconveniente a lo mejor tiene la Chen que no. que tiene las orellas cerradas, ¿no? Te vas a música en aragonés. Y señor, inconveniente. Inconveniente, porque chico porque es como el inglés o francés sí, o castellano, yo... pero a ver, y estoy en una mica utópico también, ¿eh? también lo, lo sé. Pero si fas música buena y, y tal, mira los Mayacán, feito chidas, sí, pues eso, bueno, Japón, Francia, Euskal Herria, Cataluña, tal, los pauta de gestión eh, tañendo en Galiza, Madrid. Eh, Cataluña, Osgaire también, pues han feito suyos... Escocia. Eh, Escocia bueno, Escocia y también Italia. Cataluña, Italia, tal... Pues, bueno, eh, cabe explicarlo, ¿no? Esto ya a, a mi aluenga, la chen se puede esmelicar, ¿no? Pues bueno, pues sí, pero... Pero un ejemplo. Yo ya soy ya farto ya de, de la ¿Qué? Chen, pues yo creo que sé tío, o Una, sea, y, y la lengua y cultura y no más cultura. que sirve de, de, de, de expresarse, ¿no? Ta de decir cosas. Y bueno, y si no habéis querido escucharla, yo tuyo inconveniente, pero no hay el mío. No, pero yo, pero yo lo que lo que digo, o sea, es que estoy, macarra, yo ¿eh? yo todo política y así más más porque yo creo que somos provocadores en Aragón, ta ta filo, nas, porque anti más los partidos políticos las he interesado Pero la otra di yo, por poner un ejemplo, este en un concierto de Soel López y tiene una canta en galego, una canta simplona, muy simplona, toda Chen do concierto cantándola. Tú dile a un bumburí una maral que cante una canta en Aragones y a lo mejor la Chen les parecería bien. Pero como lo, como lo fa una colla que no hay conocida, pues bueno, eso ya hay política y son unos indepes y un no sé qué. Vamos, pues ya sí. Hombre, nos... A Maralén Mar tiene una en catalán, ¿eh? Sí, sí. Que que no no, no sé, no de... conoce de sopa de cabra, sí, Camí, Canti masia Guanyisma, sí. que yo yo cuento que la caché no lo conoce, muy La historia es sí. que había más prejuicios. Sí. En, en Aragón eh, o en cualquier puesto de la península ibérica que no en, en Japón, ¿no? En Japón les importaba igual que charrasenos en, en bueno, en, es que en Aragonés Japón, o en ya... Sí, sí, sí, pero que les importa igual, o les importa igual en Madrid, mismo en Madrid, lo ven normal, sí. dicen, bueno, son de Aragón, a suya Luenga mmm, sin más, que no aquí, Ay, pero ¿y cómo te canta cenizo? ¿Y sopa que qué? Y, pero se emplea en cara, bueno. Hombre, yo yo muchas vegas me pienso que, que llegue más que del de, de aragonés... Eh. El estado, pues veía una eso, o, o rollo este, hechemónico de, de que todo ha de estar en castellano y tal, porque sobre todo con ¿no? el tema de, de Cataluña, pues eso, pues los Lesbian se les ocurre un día hacer un tweet en catalán en la escayola del pulpo. Pero eh... los Lesbian principió cantando en catalán, sí, sí, sí, pero sea, bueno, en inglés, en inglés, sí, sí, ahora sí, sí. Bueno, y... tiene unas cantas propolidas en catalán, vamos, que además la santa ha iba al, al castellán y un poco un pro diferente, no, pero. O un Manel que se coló en, la li, en las listas de discos a nivel español Pero a pur de vender en Cataluña Porque sí. en las emisoras... primero en iTunes y tal, uh -huh. Exacto, sí, sí, sí Y, y, eso, y tú ves a cualquiera de Madrid o de Segovia o tal a, a preguntarles por Manel y vendido... Bueno, Manel son conocidos, ¿eh? Hostias Sí, porque cuestión ya con, también en, os, de, en los 40 de, principales En el concierto de Zaragoza no viva ni blas, ¿eh? En el Zaguer En lo que esté yo en la almozara. En la almozara, pero porque... Tienes cincuenta personas. Pero eran pilas también, ¿eh? Porque he estado en, en los tres conciertos que, que, que facción en Zaragoza. El primero mm. sí que no había agarrado persona, <ríe> pero... Pero, pues, en el otro que, que facción en, en Alopez, tío, un camatón de chene ¿eh? mm. Bueno, y... y... y decían, no sé cuál cuál esa esa proyección ya salió no esos esos conciertos que se han feito en en Japón, en Francia en Alemania en Italia en Escocia Eh, yo más sobre todo lo de Chapón me, me interesa porque hay una cosa una mica bizarra no porque sí que a lo mejor pues Francia Alemania o tal que nos toca un, un poco más más cerqueta que a lo mejor la tradición musical pues puede estar más más parellana pero yo lo de Chapón la verdad y que más y, y, y me llevas o vídeo este que vi de la actuación de Mayacan en Chapón y de, de flipar a todos los chaponeses vulcaos, no los carpias. sí a la Chen le, le coacaba ¿no? lo que lo que framos Sí, conocimos a un, a un tío que montaba chiras por, por Japón Montaba también en la península chiras de, de, de collas japonesas en, Pues por aquí Y, y le, le disemos os CDs no, Nos dice que, que le co acaban muy y, y nos sufrió Dirtasti Dirtasty eh, había una, una discográfica que, que nos, nos editó o disco y eso y soy, ya hacemos una pues una chira por Asti Estiemos en en Tokio facemos un par de, de conciertos fuimos de impuesta tau Fuji Rock que ye, yo cuento que llegó el festival más tocho de de, de todo Asia, Asia ¿no? ¿no? Uh -huh. y, y bien montado mi respetando opuesto ¿no? para H natural que que viva Asti que, que ya era brutal la H muy respetuosa y respetuosa eh, Eh, respetaba el, eh, la la música que hacíamos, no decía que que era pues interesante, era esfenen y, y que enriqueceba que eh, enriqueceva o conjunto de, de todo de todo el festival. Mm. Ahí ahora estuvo una yo yo Vamos. tengo una, una pregunta que nos hemos feito muchas personas cuando ya no ese vídeo era o de la señal de, de Aragón que se me lleva en República. Pues eh, pues no lo sé no lo sé quién era <risa> No lo sé quién quillera ni cómo la conseguiría, pero, pero por Astillera. No sí, sé, total <risa> total. más en, en o festival lleva eh, señas de Euskal Herria, pues de collas que, que iban tastí y la Chen dice, bueno, pues viene Chen de, de este de este país, de este país tiene hasta uno, y dice, pues bueno, metemos a, a señal de Isha que le representa, ¿no? En cuentas de la española, yo cuento de la española no y llera, ¿no? No sé. Sin prejuicios la, que la no. chen que, que iba a tocar a este y se sentía mmm, de O País Vasco, pues pues tenía mano señal de O País Vasco, sin más. Vosotros como cómo vivís las chiras de. <risa> Nosotros la, es las, que pues. Las chiquetas chiras. No, sí. pues es que de fuera pues es lo que dice, no pues es que si cantas en Aragones, pues como si cantases en inglés o en otro <risa> Raluenga, y pues bueno, lo vi en normal. Asti, pues por eso, por las connotaciones que he entendido. O sea, que es que ya sinas, ¿no? Pero. Bueno, yo creo que la chen de, ya de ya, pues lo vi también de una traza más normalizada, ¿no? Porque quieras o no, pues. Estudios eh, amigos que son de fuera, a lo mejor de este. de este centro. Llego. Llego. que llegue el aragonés o que puedas charlar en el aragonés, pues bueno, pues lo vi en. No, hostia, pues tengo una persona que charla el aragonés o qué tal. Pues bueno, pues eso ya, antes más, ya. Se ha youtube por todos los puestos Y, antimas, pues y un sí. argüello también, sí, ¿no? Sí, sí Entonces, por eso, ya lo vi en normal ¿no? Porque ya no vi en a, la a una persona desconocida Que, que charla el aragones Sino, usted, es que yo un amigo Y además lo conozco personalmente Y pues charla el aragones por, por algo será O sea, es decir, que no llegue Como dicen algunos, charla el aragones En una garramanta manta No ¿Vale? Son tíos, o sea, charla el aragones Y bueno, pues bueno, pues bueno Como charla el inglés O puede charlar francés U, u otras u otras lenguas O sea, aquellas inas Pero vamos No sé qué hay tres pero vamos, bien. Eh, no me, me, me, de, la, de las fotos, de las fotos que es de Ah, vale, vale. Que ya la, ya las puyaremos esta tierra de Barrenaus. Muy, muy bien Chavi Chavi eh, chavis, Chavi Chavi Que era, yo me feca hoy que viese Que viese también una cámara Pero aquí por, por Porque viese la chen Que nos ascuita la, Los ceños que, lleve, que va Fendo Chavi Conforme charra uno la el otro Cuando le toca a él también Y, no, no. y, es, y es muy expresivo ¿eh? Y una pena Que esto no sea televisión no, lo, lo que pasa es que Bueno, cuando cuando llevamos con os pues también marchas a, a puestos políticos o culturales que pues que ya como que son ya como Feitos amigos ¿no? Feitos ahí ah pues mira está Chen que viene de Aragón que charra aragonés tal pues mismo en Madrid o en Cataluña Galiza País Vasco tal y por eso te te gritan no también Y pues la experiencia que teníamos, teníamos bizarra ahí en Escocia, pues claro, les dicen, oye, pues mira, eh, somos de un país que lleva el de pinis, tal, eh, y, y, y con a nuestra luenga, que lleva aragonés, y, y, y, y claro, y, sí, y, y, y, y entonces, claro, flipan un, una mica, ¿no? Pero, pero bueno, pero esto viene, ¿eh? la súper respetuosa de, de Pero eso, y aquí, pues pues chana, ¿no? Sí, o sea, no. bueno, pero también me interesa la la la de esa más más política, ¿no? Pues pues eso es lo que decías, comprado que, que igual pues has estado en puestos más más políticos y underground. Exacto, underground, yo yo no sé. A ver, yo cuento que los chica vi ven, vi pues vi la, vi. la la chenquetos ha chustó que u que tos le esos puestos todos con hoy se vais. Oye, ya es evidente, ¿no? pero lo publicó yo no sé si si Conoiseva que en Aragón se charraba aragonés qué tal y eso y también no, eh, no, no, no, no, iso, es que no o que o que había según te es que reivindicaciones no porque Prado tiene una, unas letras unos contenidos muy políticos y tal no. Eso no sé cómo lo recibimos. No, no, la, la Chende, bueno, gracias a Bueno, Mayacán, el, este tema de rock, en aragonés también, que eh, fació muy, muy atraña, ¿no? Se dice en, en mm. Euskal Herria tañendo en aragonés, pero yo me enremero de una una charradera que fació un responsable de Añés Chusto, eh, o, o, o, la añada que, que, ta, que estoy tañando tañendo ahí Prau, que leciba y dice, hostia, eh", dice, nosotros eh, eh, somos como. Eh, mirando o nuestro o, o nuestro Melico y no sabemos que no sabemos que, que ya trasluengas que esto del la aragonés claro es tío que no sé si en Nogarac esto y que es tío la, la charrada ¿no? y, y a lo uh, mejor sí que hay esta bueno, dura, ¿no? Bueno, que es se fa entre pues eso es, eh, o música folk o mayacán los Prauen, o sea, las chicorronas vegadas ronas que han surtido de fuera de país tal y, y Mesmo Gair también pero eh, chicos, Sano, pero que no había relevo y pues ya, ya estoy viendo aquí la, la, hecho la, hecho. la, la escaleta ¿no? de, de programa que no había relevo y bueno pues y, pues ya charlaremos listo, pero Choven... lo que en principio a decir que, que somos huérfanos de música que sí. se falla en aragonés sí, pero bueno, total. yo creo que, que había vergüenza por, por, por partir de, de Chen Choven que, que, que más pegan no más que una canta en aragonés o que no más que se preocupe un, una miqueta de, del aragonés pues si una lengua pues Yo que sea, yo me, me fació Provo Goy. Y, ¿Cómo se clama este chaval? El, el Viñas, este. Jesús Viñas. Jesús Viñas, que fació una canta en aragonés, que es un tío que eh, pues, hace música así como poco. La es de eso? cierzo, de esta eh, reverente. Y te parecería que jefeita que mayor o peor, pero. Joder, y un tío que canta en castellano o en inglés, o sea, decir, y tal. Y, joder, tío. Hacía una cantera de Aragones porque dijo, hostia, el Aragones. Y sí, para, para mí eso, eso, sí, sí, y a mí, a yo me pareció que, que tenía Antimax que tenía que haber ganado premio, eh. También también ya sin as <risa> o, premio, o premio que ganó Gaire? Mm, yo creo que fue una o dos añadas zaveras Bueno, sí si el de Gaire... El... No, pero vamos, igual que le Estoy con Lourdes, no, con Misera, con. Estuvimos todos. Lo del premio, Tayol siempre le pues, hemos dicho que los premios no son relevantes en este de aragones vamos. Cómo desvelan todos entre hijos de hostia, aquí la chuleta, de eh. programa. Pobre pobre Charlie. No, no, no. Si, si, si, se ha, si se respetaba el guión en este programa uh, Bueno No sería, será güey Como pues se ser decíbanos Mayagán o Nuestro día plegará. ¿no? Sería Total. Sería un primer programa que respetamos el guión O sea que, que, que bueno eh, Bueno Mira ya, ya que sale ¿no? Ese premio de, de la música aragonesa Tal la mejor canta en, en lengua autóctona Que, se, que sí. se hizo ahora Que antes más ya era ¿No? en lengua minoritaria Eh, bueno pues pues yo creo que tiene bueno primero decirme la, la vuestra sí, la historia la, que, es, vuestra opinión Pacuán, un grupo que una colla que faiga a suya canta en aragonés un mesmo en catalán eh, eh, tenga o, o premio a, a la mejor canta sin más mejor canta o vídeo o, o, sí, sí, o, o mejor cantante o... que es más guapo no o, o, o, o, o, disco o portada, o portada o... Nosotros pues, siempre lo hemos dito y con una ripa de Chen Hostia, o, a ver el disco de Mayagán Me va que, que estar eh, Premiado en O mejor mi, diseño O mejor sonido, a mejor canta eh, Y a mejor canta en, en, en la autóctona O vídeo también, o, ya era bien malo video Antismos prejuicio, prejuicios, Bia, o sea ver, bueno, y, y una eh, vergüenza, más También como se fan los votos a la canta autóctona Que ya es surrealista o sea, Como ya, tío <risa> pues lo, yo me, me presiono tal y como me lo dicen, que lo fan los que han ganado otros premios De otras añadas. Entonces, Antimás no tiene ningún. Ascanta estas cuitalas? O te las. Yo me, me pienso, yo por porque charré con una persona que tenía que votar fañadas, no taquan ta gaire Y Antimás, pues eso o sea, es que. Si tú fas una canta autóctona que puede estar en. Como dice, en Aragones o en Catalán. Que también podía estar a lo mejor en castellano, ¿por qué no? Porque autóctona será castellano, aragonés y catalán, ¿no? Yo creo que tenían que hacer una en catalán pero en aragonés. O, o castellano no hay autóctono, o sea, que a yo eso me parece... Bien. Bueno, pero, pero me presiono, quiere decir que también... Yo es que lo siento como despectivo. o sea... <risa> más luego no las sientes... Entonces, votas por la chen que conoces o, o que, que, que la sientes, ¿no? Pero pero vamos, que no había un criterio de si lo fas bien en aragonés o en catalán. Que yo puedo estar... ...cantando... ...diciendo... ...ico, ica... ...y para uno... ...diz que eso oye aragonés ...y pero este le va bien... ...o sea... Mira, ...pero... ...a ver... ...cantan una mica optimistas... ...a ver... ...el H de Aragón Musical... ...eh... ...respetan... Respetan. premio con la mayor ...que lo fa muy bien... Sí sí, sí, a sí, a yo, sí sí saludos... Sí, sí, ...a yo... Sí. ...a yo no me cuaca los premios... ...tal... Ellos lo saben, no pasa cosa, nos vamos de puta madre, de pistón y olé, ¿no? De puta madre, o sea que, bueno, olé mía, roma. <risa> ¿eh? <A los> <risa> charro andaluz, inglés y todo. Bueno, pues. No, y de pistón, ¿eh? Vale. Pero, hostia, a la academia, de bueno, no vi no academia de música, ¿no? Pero a Chen, que. que. que faz votación, hostia. Eh, no sé, poker de criterio, una mica de criterio, ¿no? Pues no puede estar que las buenas intenciones son son claras, Pero no, sí, que, total, que eso sí, en... sí, sí que vale. está está bien que había un premio en aragonés y, y a la fins, el aragonés o lo catalán pero... o catalán cuando estiraron los drafts tal o catalán aragonés se en los en los premios y oye, y soyé una una victoria y estoy así, bueno, está yo, eh. que nada no, que encarrañase siempre y Pero todo y, no, Quejarse claro, ahí ve claro, que no, no, no, nosotros no, no, no. pobrecicos, pobrecitos, el... no. Cal... Toca to a millonarlo o sea, que <risa> que mejorarlo a de... lo mejor, sí. Son, sí cal... son desmontando el estudio. <risa> Las emociones de que me mo mucho, macho. <risa> <risa> <risa> Este programa calfela en televisión, me cago en la mar. Eh, historia, eh, llegue también cal estar a la altura de las circunstancias y hacer buena música y decir, mira, claro. somos fendo isto, no Lo relevante no es que a aragones, sino que somos fendo buena música. Buena claro. música hizo eso que cal reconocer, ¿no? Y más en aragones. Sí, sí. de un valor añadido, ¿no? Claro. Vale. ¿Y por qué no? no. Pero que sí. sí. sí, sí, sí, sí. Yo Una siento, pantalla. Yo no. lo siento así, nada no. Yo, Yeke, <risa> eh, ahora que decías de, de los churaos. Eh, yo me tocó estar un año de churao en, en lo de... Tú churas, ¿no? Yo churo, churo en hebreo. <risa> en lo de las coplas estas del sí, Pilar, de, sí. en, de en aragonés. Y, y me truco mucho porque de las siete personas, creo que eran los de churao, lo único que charraba Aragones Bueno, no, viva Atro, que charraba Aragones bien, y yo. Y la, y la resta de Churao no tenía ni papa de aragón. ¿Y como, como que ¿Tienes que cantarlas? ¿O, o qué? ¿Tavier si les cuaca cantadas? o Exactamente, o sea, no... Y es por eso no lo que, es que te digo, que cómo puedes estar haciendo un voto de una canta en Aragones, vale, que te cuacará a música o tal, pero es que en, luna, en una luna que Antimás no tienes ni bella idea, o sea, si lo fan bien o no. Sí, sí, exactamente. Y Antimás no quiere decir cosas, pero... podía decir ¿no? ay ay va no. guarrán no no car Carrañarse. pero eso pero, pero yo no no, no encarra <risa> no encarrañarme decir que es que pues eso es lo que digo no que yo es, ese premio pues y es que me cuaca vielo y vier las joyas que son y en y más las cantas porque jolío te sorprendes lo que te digo no el eso, esos, eh, Jesús te, viñas te probas cada cosa que Jesús te... viñas este me sorprendió a saberlo de bien eh o sea y más por eso me truco la eficacia. pues eso pues <risa> y y yo, yo soy muy de acuerdo con lo que decía Xavi, ¿no? que que al estar muy positivo. Yo para yo un premio que la sola existencia ya allí positiva Pero y que sí. y que y que villera en la gala. Pues eso, pues que, que toda la todos estos famoseos y tal. si ambillendo que se famosican aragonés en catalán y, y todo eso. ¿Y eso. yo con eso ya, Me... la historia de que la Chen en casa suya Veiga que se fan cosas eh, claro. en otras lenguas que son de aquí y, y que se fan bien, y normal. que se fan bien, normalizarlo. Hombre. No lle no llega gaitas y pastors que eh, también, que también, que también, que también. Pero pero sí, sí, tienes razón, tienes razón. Bueno y, y charlamos antes una mica también de esa de esa militancia que que os ha elevado seguro porque entre otras personas pues ha chustado bella vez de hacer bolos by the face no de, de, de tocar pues por la por la causa no yo me pregunto cuántos bolos habré feito de de Valdés por la causa por adullar a a bella a bella movida Y eh, muchas vegadas también, yo he visto lo he con con muchos músicos, ¿no? De que siempre a, a fontanero le pagas lo que te dices, a, a técnico le pagas lo que te dices y a los músicos siempre todos somos rega, recateando, ¿no? De, de, hombre, esto no me lo puedes hacer por... También me lo dicen los, los dibujantes de cómics. Que siempre, uh -huh. feme un moñaco de Valdés. Uh -huh. Pues yo, a mi experiencia. Facenos, ha Xavi a Chavi, y Con Aire, con Guy, pues siempre. Pues hombre, de Gufaña, quiero decir. De Gufaña tampoco, ¿no? Pero bueno, muy vegadas sí, ¿no? O de por bufaya, la Viera, sí. La Viera y la gasofa, ¿no? Sí, a la, la, la fin, Repsol o se haciendo. <risa> o sea, rico. No ve tal. Pues Pues un 99% de los conciertos. Sí, sí. A la fin, muy A bien, menos eh, en mi experiencia. historia, ¿a que Ha hecho. Ensayas dos días por semana, metes diners en, en, en los instrumentos, en los amplis, en todo, eh, arriscas la furgoneta, la tuya vida, eh, empleas todo lo día y la chen, muchas veces, tío, vas a ver a puesto y la chen eh, nos ha currado cosa o concierto. Sí, no más. No, De a bien, que dices, espera, tío. Soy, es que no más bien, bien. gilipollas. Bien que... que... Ya eso, encarrañándose otra vez. Otra vez <risa> pero, no, pero aquí... vosotros Yo no, yo soy sí, tranquilo. No, arraña, ¿no? <risa> no pero conchinas, conchinas. No, pero eso, que. La Chen no más que vi ¿eh? cuando, cuando se fue a un concierto o concierto. No sabe lo que había de zagado a concierto. Cantís y pues, tío. O sea, sí, y de pues, más que nada que tienes que recullir, métete en la fragoneta. Y ay, la semana y... siguiente y es ensayando y probando de Felo bien y tal. Y así, ah. nada Pero vamos, y... pero y una tristura <risa> pero sí lo que pasa por pues eso que es lo que decimos no que si lo tienes como un profesional o lo tienes como un hobby y los profesionales se encarrañan con, con los que lo fan como hobby porque ante más también puede estar ese des, ese desbalanceado no que que pueda estar entre lo que cobras cobras dinés los reyals que teníamos que cobrar como mínimo o lo de ufana. otra otra cosita que que tú cuando te grita una Chen... que pues que que que un concierto pues estar recogidín esta causa o había cosas así nada, pues bueno, pues pero lo pero lo digo yo, sí si, sí si, o sí si, no. O sea, no asinas de cómo te gritan algunos y mira, vi esta Dines. Eh Jolio, es que yo no sé, o sea, hay que decir, tú qué yes? Eh pues como has dicho tú, pues yo que sé, pues yo sé ingeniero, ¿no? Y que digo que que que me faigas esto. Eh, pero por X nombre. No, quiero decir tampoco tampoco no hay cuestión de, de dinés no, sino de profesionalidad, de hacer las cosas bien no. Yo que estés es, que estés es agústico una buena merienda, una ochenta buena, una cena o... y así nada, Y luego pues de impuestos pues eso que no tengas que vos dinés no. Claro, es decir antimas, no palmar cero <risa> sí. No pero, no, pero que que nosotros es... muchos muchos muchos años hemos palmado dinés o sea quiero decir pero porque nos cuaca eh, lo que hemos dicho como hoy pasa pues, que impuestos pues, te fas Si estuviese haciendo gran y tal y eso, y bueno, pues la cosita, pues yo lo por el edificio. Te fas sí, a, la, a la precariedad, ¿no? <ríe> <risas> te fas a, ver, a la precariedad. A ver, te fas bien. mayor. Sí, ah, gran, dices eh, mayor. Lolo. lolo ah, Claro, va, no, no, no, grande. <ríe> no, ya ha dado el estirón. Uno <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ya no queréis eso. Y todo poético. Ah, vale, vale. ¿Y qué tal vale. yo la música y una. pues bueno, pues una traza, ¿no?, de, de, de pasar la tuya vida, ¿no?, y de, minchar, de la política, de, minchar, de, de la de cultura, de, de, minchar de, de, minchar de la, la luita social, y tallos, diners de colla, van a, a la misma pocha, ta, pues a Rodisco, ta, tal. Ahí, Odín, pues la chen, la chen, bueno, ya he dicho antes con los prao, pero Odin pues con Gull, pues lo mismo, lo mismo, y con Gaire, pues bueno, Mostañú, pues también menos vegadas, pero también, pues... Pues la chenque que a mí organiza lo de Artieda, pues esa chen no, no le aplaude ni Dios, ¿sabes? Y a nosotros sí. <risa> Ahí, igual nos bosan, pues bueno, pues sí, la gasofa y la cena y tal, pero la chenque que desde de chinero de viento por un festival, por una programación, por no sé qué, y nosotros pues mira, eh, yo por lo menos lo visto lo fui para lo que lo fui para... Um, yo soy con es para ir a cultura es para ir a una idea política y, y bueno y también pues, pues, pues, pues también es para ir a las mías y de ellas, no ellas las ideillas de furo o las de Yegome, en este caso no pero que de pues, sí, que había Chen que no que no que, que de entrada en rebato que no quiere bozar que fan botellón pues y eso es suyo problema no yo mío a El ya pro que... El problema es ya hacer las cosas bien y pues, explicar las cosas como yo quiero Que estar con los mismos amigos y brendar Ah, sí, sí. <risa> <Pero> unas vielas <risa> y, y con las con las que atrás realidades políticas, sociales, culturales, tal. Ay, llamarme chipi o hippie o utópico, pero, eh. ye, pero chipie, Es un hippie, eh. es un hippie <risa> Sí, pero ye, ye, ye a mi atrasago. me parece de vitibomba, tío. bueno y, y ya o tema o gran tema no ya no existen mayagán ya no existen proud que eran las collas que que hizo que, que yo creo que es, que eran las más señaleras en en aragonés no que fueron todo lo disco de de raso en ahora qué bien si si nos no he echan tan again no so, y eso ya que lo diga ¿eh? mayagán ah mayagán <ríe> Ya nomás yo como queda... fan eh ahora soy como fan ya, o sea, no, no. Más, no más nos queda aire no gaire. pero pero eso pero yo lo que decías no, no queda aire no había relevo <risa> no había relevo tío no había relevo -en, la batería y, la ¿y por qué eso, ¿La ¿La y hay historia no y que falgan la música que quieran pero una Iso. canta dos tres Iso. lo que quieran A yo La historia ya... Pero que juegan una canta, dos cantas en aragonés, tal, en catalán... La mm -hmm. no historia ya que los que estilos musicales y, y lo que le cuaca a la chencho ven, eh, ya cambiando, ¿no? Y si quieres reviscolar a lengua eh... Mmm, ye, en aragonés. Pero que, pero ¿Y por que qué? cal... ¿Y por qué no? Pero sí, que sí, sí, cal sí. continuar eh, fendo la música, que, que siempre es afeito, ¿sabes? Pero, pero bueno, cal, cal ubrir, ubrir otro suelo y mirar a verde pues de... de hacer otras músicas que, que, que, que a la Chen le, le cuaque y, y que pueda, pues, renacer re, a... De que que lleguéramos Chico Rons lengua, y ¿no? teníamos otros puestos como Peña Borina o, o, pues, la Espelunga y tal. Siempre decíamos que no nos cuagaba a nosotros a música esta disco o música y siempre habíamos, habíamos dicho que, que no estaría mal que una persona Iso. que fuese una canta en esto. A persona. nosotros no nos pasa esa música, pero, jolio, es que en Aragones, ¿por qué? ¿Por qué? Podía, sí, sí, sí. es para el aragonés a otros puestos en los cuales nosotros no, no vamos a estar, o sea... Y esa la historia. Y ahora ya cambiando todo eso, ¿no? Eh, no somos en los wey ni en los novanta ¿no? o sea que al cal parar cuenta de qué posibilidad tenemos de de, de, de espardir a lengua bueno a espardir de, de que la chenla no y, y, y pues cada al darle yo creo que nosotros, nosotros mismos en, en esas añadas no los noventa y todo esto China, así nada y los dos mil pues eso y era el aragonés o era folk o era rock mm -hmm. o sea no iba No, y pues y se avanza, ¿no? Porque era porque se avanza, ¿Eh? eh. Y de hecho no. Chusua, luego, chula, chula, no, se, no se sabe. más El pinnypop ya. Ya estoy posterior. Pinipong, <risa> como. Pinipong. Pini <risa> <risa> pero Vamos. No, pero ya asignas, porque... o sea, es, es clattero, o sea. Eh. Bueno, pues dadles un mensaje a, a la Chen que ve que es famosica para que faigan una colla en aragonés o que al menos faigan una canta en aragonés Pero vas a chuntos. Que, que, que, que vamos que que, que lle lo, lo mejor fer fer música y y mejor aragonés no y que y que pregunteza a Chen que que te os pueda ayudar y eso y en la historia yo siempre he visto estas collas que conozco, que de Chen que me cuaca pues yo en, en la mia traza de música y eso pues el popo veía cosas sinas o canta autores plas y esta Chen y eso Pues siempre les digo, oye, si querés o esto, pues se puede hacer una traducción de una canta que ya tengas en castellano o en inglés y, y, pues bueno, pues latines de Carabeo o Tafelo de Digital, ¿no? Pues yo qué sé, pues tienes ahí. Bueno, pues algunos han, pues bueno, alguna cosa, pues bueno, se puede hacer, ¿no? Sino que es hacer una. desde de, de primeras en Aragones porque en Antima sería, pues estaría más más difícil, ¿no? Felo, pero bueno. Y no, ya fácil, Felo, no, bien, no, no. ¿no? no, no. Y esa es pues, la historia, que hay una lengua... Pues... si para nosotros, a lo mejor, yo, que tampoco soy un aragón sofablan por burricho y todo esto, pero bueno, pues tienes que dejar a tuya canta a otras personas hasta que la leían y la te pañen. digan, claro, y te digan, pues esto asinas, no, esto ya... Pues bueno, pues, y eso que tienes, como digo yo, ¿no? Eh, licencias poéticas. en cara somos aprendiendo, ¿no? y sí. siempre. Siempre, siempre. perenente y y trango a trango. A trango. y bueno y, y yo creo que antimas más eso es para toda la chen que quiera meterse en la música a la fin en cara que ya salió el mensaje que decía Chavi, no Xavi que, que, que era una mica negativo a la fin yo cuento que no te os arrepentís ni de coña de todo lo que fez en la música y que defeito no. todos lo pasas de vitibomba ¿no? a la fin sí, sí, que a ellos le importan pasarlo lo importa, bien en esa, esta vida echen en, en todos puestos y, y pro diferen que, y que, al que al al una no muere que la se miedo La no medrana ahí, total. Medranas. Bueno, pues mientras ahora vamos ímo, a hacer un otro descanso porque ahora viene otro bloque, una una miqueta diferente. Que entrevistaremos a, a Chen, que será el otro. Porque ya lo decíbanos, ¿no? Que ya nos charlando mucho de Zaragoza. Bueno, pues vamos a charlar también de de otros puestos y para hacer este descanso, pues como hemos charlado de, de Mayacán, que llegue una de esas collas señaleras, pues vamos a meter una de las suyas cantas más más señaleras también que charla sobre sobre el Aragones y que llegue Callo y tal por el futuro de nuestra luna, hostia, ¿no? eh Vaya canta y ella sí sí clásicazos que yo lo que total. lo que toca pues sí se pues con con Mayacán y se Luitar por el futuro da, da nuestra luenga nos dimos de, de descanso y todos esperamos en cinco minuticos. Bueno, y tornamos de, pues, de, esta, de esta pausa musical que Chaviceños, que, Xavi, eh, que, le, que le voy a decir a partir de ahora, eh, nos, nos quiere decir bella cosa. Nada, pues que yo marcho ya. Un placer. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Tierra de Barnaus, Mayacan, Gaire, Prau, Will, es lo de Will, Garrebato, la chen, a Marc, a Roberto... A Xavi, a toda la chen que yo he convidado A, a mismo, Boyas, tú tú <risas> Y eso Que hay charla la de música Y pochón, se si abraza hasta todas Y todos Y nos y veíamos Una Brenda, una fe una, una viera Muy bien Xavi, muchas gracias en a todos <risas> Au Alguien va a empezar una revolución Alguien va a una revolución Alguien va a empezar una revolución mi voz, Vos. voz, mi voz Bueno, y, y, y como en los partidos de, de fútbol o de cual sigue el otro transporte pues tenemos aquí a, a una persona tan y se hueco que llegue que Marc Martí, que ya lo tenemos al otro canto de, de teléfono Buen día, Marc Buen día Y que, y que bueno, que lle ex músico de, de, los drabs, de Notinson de Chirigol, de, de Isham, y que han pentado a saber los proyectos culturales, como son los del Matarraña, y, y que bueno, que afectó muchas, y fa en cara muitas, muchas, cosas, pero así pero Matarraña, ¿no? Que, que que nos llevara creando un programa, una mica zaragoceta, ¿no? Pues aquí, pues, pusimos a, a salir una, una amigueta de, de Zaragoza, y, para charlar con Mark. Eh, Decíbanos, y eso, bueno, hemos estado charrando una amiguita de la música en Aragón, de la música en Aragones, y ahora toca, pues, eso, pues, la música en, en la traluenga de, de Aragón que llegó catalán. Y, y la primera pregunta que te quería hacer, pues, era, eso, sí, si, ¿cómo se veía la, la difusión que, que han tenido la, las collas, aunque hayas participado, u otras collas que, que faigan servir o catalán como, como luenga, tanto en Aragón como, como en este caso, como la luenga yo compartía con otros con otros territorios, como en esos territorios, aunque se charra catalán? la verdad es que es un poco diferente a mí, yo creo que ya no tan per la lengua, sino per la música. En lo cas de de drops la difusión va a ser muy buena. Yo también creo que es por un poquito el estilo de música que es más festivo, pues más más bailable y això sobretot a la zona del Mediterrani, si volem di això és és algo que està eh funciona muy mejor. Si si volem així, si fas un un grup, ara que està de Xavi, jo pensava, per exemple, en Ruil, si ho farem un Ruil en català, segurament ens resultaria molt més difícil anar a tocar pel Mediterrani perquè aquesta música més del nord, per aquí, no no té tant èxit. Dit això, la veritat és que jo crec que és quasi més fàcil, sobretot per als grups en català de d'Aragó. La difusió jo que és millor... Aragó que que Cataluña, ¿por qué? Porque Aragón digamos que son algo excentric entre cometes, ¿no? En en tres o 4 y a la gent pots li cridre més curiositat. A Cataluña som un més, no Es és pots més més difícil arribar a a públic no especializat, es a dir, algú de entre cometes los rollo mos groups per a per escoltar. Aragón es yo creo que es més fàcil en este sentit y la difusión ha segut més bona. En lo cas dels dabs pots sí que la veritat és que va tindrebe com diem més difusió València i i Catalunya en altres grups és bastant complicat, perquè diríem que un poc lo lo ventall o l'abanico de d'opcions que que té la gent en aquests entits més grans ni hi ha més grups que que poden eh estaris del mateix estil o representar un poc la la mateixa música, però això, com dic, crec que disaraguasta probona la la difusió, al meu al pare, per lo menos estarà. Y, y bueno, a todos a los feitos de, de las circunstancias que, que te rodean a tú y, y a a los drafts, a, a todas estas collas, llegué y que, y que eso de, de un entorno rural, ¿no? Hemos estado charlando mucho, pues sobre todo de, de la ciudad de Zaragoza, también una miquita de, de Huesca, Pero también hemos hemos nombrado no, pues que, que en muchos lugares, en, en muchas comarcas, pues se fa, se fa muy buena música, ¿no? que muchas vegadas pues a lo mejor lo tiene más más difícil uno paz, ¿no? qué, qué ventajas qué y qué inconvenientes tiene, tiene Ofeito de hacer y en un entorno más, más rural como, ye, como ye en este caso lo matarraña. En este caso yo creo que hay muchos, eh, muchos inconvenientes eh, más que ventajas ¿no? Porque, entre cometas, primero el grupo, o hacer un grupo de gente que, que le agrada la música, es más complicado. Es más complicado, primeramente, porque ya menos gente, eso está clarísimo, es decir, a nivel proporcional, eh, ya menos gente que que hacer música y después también que... El, digamos lo, lo tema de por ejemplo ensayar otro vas es muy es muy más complicado Vull dir, yo estoy que eh, a un pueblo hay tan ensayar, en algunos casos me toca hacer una hora de coche pero a ensayar en los grupos a digo una hora de coche dana una hora de coche de tornar pero un ensayo que se intenta que fueran mes de, de lo normal o sea la cosa pochan a caminar pochan van a biciclo bus pero regla general eh, los desplazamientos son muy más curts, y a muy también siempre a forma grupos Y claro, això és difícil, de fet, eh, com dic, formar un grup a un entorn rural és més cosa de amics entre cometes que que de persones que fan famosos i que molta gent dirà, "Bueno, jo és que vaig començar a tocar un grup perquè ja hi havia quatre amics que tocaen i li faltava un baix o li faltava una guitarra, me van donar un instrument i apanyat un poc, no, i a veure i a veure què hi. Dit això, eh, ventatges sí que n'hi ha algunes. ventatges, per exemple, jo crec que cuanya un grup al almeri rural eh eh és més fàcil entre cometes toca. Per què? Perquè els festivals, els concerts que se fan, pues sempre se busquen algú de prop per tema econòmic i també per tema de relació, és a dir, si tu vas un concert a un poble del Matarraña, pues segurament un dels grups del del concert, no tots, però un dels grups serà d'aquí, perquè pos cobraràn menys per venir i a part te portaràs tots els amics que que para que llegue més públic. En esto Alegades, yo creo que es més fàcil tocar que a lo que sería una ciutat gran. Després, clau, quan parlem ja de si Pujés un poquet dins del món de la música, no estem parlant de de grans concerts, però si Pujés un poquet, clau, qualsevol concert te representa un desplaçament ingent, no? Perquè jo me recordo d'ha tocar, pues quan vas a tocar Barcelona o va a tocar Zaragoza sol, depèn quan sigues al grup i el material que tingues que portar, pues estem parlant ja de en d'autoburgonetes mol grans, d'anar en remolques muy es es diferente y después la repercusión también de lo que faz eh tema de repercusión, es a dir, aquí enseguida seguida tienes un grup y enseguida seguida todo el pueblo o todos los pueblos saben que tens un grup y lo que va bé del grup y lo que va mal del grup. Así que no te sabria di si és mi o és pió. Eh yo creo que por un costat tenia molts molts inconvenients, sobretot eh en la primera part, no, en lo de fer el grup, de començar a ja, de començar a funcionar. Una vuelta esta fed, pues ya ventajas e inconvenientes a miles, pero comenzar yo creo que es más difícil aquí. Y, y bueno los raps, eh, como muchas otras collas que, que fan, que, que, que cantan según te letras, ¿no? eh tenía un, un episodio de, crimen, de criminalización eh, de mando el partido popular, ¿qué nos puedes contar? Y, y no sé en qué, en qué quedó a la fin, ¿no? todo, todo aquello. Pues va a quedar en Agua de Borraines, que se en el Méopoble, va a quedar en, en Norres. Eh, la verdad es que estaba repasando un momento en internet a ver, a ver cuándo había seguro, porque no recordaba exactamente eh, el line que había seguro, va a ser el 2007. Y bueno, la verdad es que va a ser un poco locura, eh, pero Atres, porque de un día a un Atre, a bien los premios de, en lengua minoritaria, creo, de, de Aragón Musical. y y tot va a eixar allí, de repente nos van a començar a tirar mos mitjans de comunicació, van començar eixir per internet un de barbaritats, tot de unes declaracions que va fer el president en aquella entonces del PP de Huesca, Antonio Torres, que després ha estat voltant per Aragon, ja ha tingut a tres carrècs. Va quedar en orres, la veritat és que a tres al principi va ser un poc que te gives un susto, sobretot perquè claro, conviava fa un moment lo que pasa en lo grupo a un entorno rural tiene mucha más repercusión, es a dir, eh posiblemente a lo billo a una ciudad de cap, es más difícil que te la información, pero aquí, claro, de repente eh lo fi de la pepita, pero di algo, ¿no? Tocaba un grupo que eran terroristas y ahí Osavieto lo poble y el teu jefe en algunos casos osavie, claro, y teu jefe pod compartirlo, compartir la teva la teva ideología. Eh va un pensor que en principio no va a afectar a ningú, pero va a llavar algún toc de tensió entre cometes, va dir. no no es no es tan fácil da lo mío tirar venda vana y eso como una ciudad. Como te digo, no va no va a arribarres, yo simplemente van ser dos semanas un poco de locura, la verdad y sinceramente al final nos va a servir de publicidad y para vamos a tocar a muchos puestos, es lo que pasa siempre voy y digo, yo que sé, en esa está cla que que va a pasar. A nosotros nos va a abrir deportes de, por ejemplo, al País Vasco o a algunos puestos, a Ana Cataluña también algunos puestos. Bueno, es una anécdota, se va quedar en res, yo miré las declaraciones por un rato, la verdad es que no me acordaba que fueran tan tan fuertes las declaraciones que va a Antonio Torres, pero como te digo, se va quedar en res y bueno, ahora es dara por lo menos yo ubico como una anécdota, ¿no? Bueno, y, y otra otras cosas que, que estés en mercado yo eh, un disco que, que para yo, oye, un referén y que, que lo tengo, le he dado ya más, más vueltas que para que, que lle, del Matarraña, que replegaba eh, música de eso, de de, del Matarraña, ¿no? Eh, de, de muy todos diferentes estilos y cayó, y me parece, una cholla, ¿no? Y, y que. ¿cómo, ¿Cómo surtió este, este proyecto y, y cómo funcionó? Y no sé si, si te os planteás de otro nuevo. Bueno, a ver, en Berber Parts de eh va a haber una segunda part entre cometes eh de de este proyecto que va a ser Sol de Grus del Matarranya, que se va di Sons de la Terra, que el va dit a la comarca del Matarranya, un poc en respuesta a la a la demanda del dels groups que ja vien aquí fa 5 6 anys y que va estar molt bè, també era un poc una mescla, en este cas sí que en Sol Groups en algun membre del Matarranya, va ser com una segunda part, perquè va tenir com la primera, ha tingut molta repercussió, se va seguir. En la idea, en naquele entonces està en funcionant mols mols grups, o o funcionem bastants grups al Matarranya, me havia dos o tres jovens que estaven implicats en l'Associació Cultural del Matarranya i se volia donar a coneix un poc lo tema de la llengua. Bueno, supo que coneixia un poc que lo que fa la Societat Cultural del Matarranya, que és defensora del català, que fa moltes iniciatives. Bueno, se volia apropar a la gent, perquè este disco no va a ser solo un disco, vull dir que este disco va a ser un cicle de concerts que van per tot al Matarranya a tots els grups que va que eixen al disc, és al mateix dia que venien a gravar la cançó, que se va gravar al Matarranya, a Cretes, als estudis Aleatoria, aquí mateix dia fent un concert a la sala la Barraca, tal que cada un dels dels grups va estar tocant. Això eh vaixió un poquet convic per apropar la gent jove a a l'associació i també a que se poden fer, diguem, les coses habituals en català, que aquí De en catalano, pero cuando vas a dice algo entre comités oficial o, o semi oficial, una canción, no, no sería oficial, pero parece que las expresión de ese en catalán pues era un poquete, pero este, per este, un poquete esta iniciativa. Después Fel, pues, la verdad es que van a ser bastantes horas de, de teléfono. Yo en este caso me está encargada de, de la coordinación. Jean Pierre, que era el técnico de aleatoria, que estaba que retes graba y Fernando de la Barraca era un poquillo que portaba el tema de los conciertos, sobre todo en multiesport para coincidir grabación concierto y bueno mirate en en Anz, la verdad es que es un prevale que yo estoy bastante orgulloso de que de que acabare fense, pero que van a reunir a gran parte de la gente que está en música en en Jengues Minoritatis Aragon, no solo del Matarranya y además van a conseguir una cosa que es muy difícil, no que es más claro, al grupo de jotes de Nonaz que está tocando los cd 2 en Perdiago Zurriburri, que que feen punk rock a tope sin ese cap tipo de de complejos y y yo creo que es es parte de la historia o por lo menos es una fotografía de de cómo está la música al Matarranya y en parte a Aragón en aquel Jan. De, decíbanos, ahora, charlando de, de la música en aragonés, que, que lléranos en un momento una miqueta, eh, malo, porque, porque hizo, porque casi ya no había collas que, que fegan servir la aragonés, Mayacán y Prau ya, ya no existen, y, eso ya, pues nomás nos, nos queda gaire, y ya, pues puesto lo que lleva la, parte una mica más, más de, de folk, bueno, pues la orquestina, o, u, u otra, o la Waldhecho, u estas collas, ¿no? en catalán no sé qué vitalidad tiene o cómo veis tú la música ahora mismo y o futuro, ¿no? De la música en Cataluña en Aragón. A ver, a ratma teis, yo creo que van a tindre un pico, un pico que va a ser, como dic en Sons del Matarraña va ser el pico que comença y después entonces o ya está al pun alsit, va seguir uns cuans anyets més, no sé si estaría pots hasta el 2009, 2010. que desde entonces ha bajado un poco, pero yo no tampoco diría que es concretamente por el tema del del catalá, sino porque al món rural, por lo menos al Matarranya, que es lo que tengo más a mano, ha habido una baixada de interés en en en música bastante grande. Es curioso que Father Wine se había mucha gente, hacen música en muchos grupos eh higen molt passen fe formació musical i ara que tenim les escoles de música, la veritat és que molt molt plenes, molt més plenes que entonces. hi ha molta gent que fa música, que estudia música, però grups no nixen. Eso seria una part de de la explicació. I i l'altra part és que s'han quedat els pocets grups que que s'han quedat funcionant, sí que obstem pel català, la veritat és que pots obtenir de alguna manera, al alguns menos alguns més eh vi exemples o me veig que estan grabant ara un un CD, no sé si finalment serà disco serà EP. Yo crec que el 80% de les cançons són són en català, grup de de Valderrobres. Està també ja va de Querets que els los primer disco sí que tenien quasi la metà de cançons en català, eh moltes musiquana a decidir i Lombarte. El segon disco a un aut més pel castellà. Y claro, eh que los Draps están fent algun concert, però no segueixen fent concerts noves, no estan, tens al temps eraa tampoc estan, que també fuen tot en català. El Mataranya in live de Valderrobles que fent concerts en català tampoc estan. És a dir que ha quedat un panorama molt molt complicat i no crec que segue eh tan per la conscienciació o no conscienciació de de la llengua com per que falten ja molt poca moguda entre cometes musical, pero que realmente los que están fan música sí que fan algo en lo català, alguns més d'una manera més compromesa, alguns d'una manera més residual, inclús hacer per exemple que no sé no sé diguen, no se caracterisen per utilitzar català tot per les seves cançons, van traen alguna canzoneta en català als seus discos, la ràbdera que va ser Stick Cascade o no me recordo exactament del títol es decir, eh se trobe com una cosa normal entre cometes, pero noña pot ser com en en lo tema del aragonés eh es es me reivindicatiu, lo català queda un poc menos reivindicatiu. Es un fet potre normalizat, però tampoc no hi han grups a a dia d'avui que els que els però no hi han grups, també perquè no hi han grups en que estiguen funcionant, ni amors que els grups, és a dir, és complicat. Jo no sé si si té futur o no té futur. Eh, jo crec que va llegat de la mà de si té futur o no té futur la la música o els grups de música millor dit al món rural, perquè si no hi han groups, jo crec que se continuará fent música en català o aragó, en mallor o en menor medida com dic, pot sé, hay en busca que no la canción o salga en todo el disco, pero claro, si no hi han groups, eh evidentemente no hi haura música en català y aquí eso con un poco pesimista, porque la verdad es que la gente jove que que no está pero en yo También porque es lo que dije. Eh, si tú te fas de jockey, tú sol pues entre cometes ensayar, tú pues, sol tú puedes montar. Si tú tienes un grupo aquí, pues igual te, te toque una vegada o dos vegades a la semana, fet 40, 50, 60 kilómetros esperan ensayar. Entonces, no sé, el futuro no el Beck Club, pero ya te digo, no el tema lingüístico, sino el tema musical en general. No sé si, si Fernando, si Jandro, tenés bella, bella pregunta para Marc. Ye Yo lo que he dicho fa unos minutos de, de que lle cambiando los estilos musicales y las motivaciones de la chen chóven y de la chen en general ¿no? Y, y no se puede continuar, bueno eh, se puede continuar pero pero cal cal repensar todo y, y, y parar cuenta que, que, que se pueden hacer otros estilos musicales y mismo hacer eh, música electrónica o lo que siga, en cuentas de hacer de o rock de toda la vida O folk de toda la vida y todo eso, ¿no? Yo creo que, que que marca Feito un resumen de todo lo que hemos intentado decir y creo que en 10 minutos ha todo lo que nosotros llevábamos diciendo en una hora. Quiero <risa> decir que es que ya has, ¿no? Y lo que diceba de, de, pues hizo los pros y contras que, que vía de de Chen que, que tañé en Zaragoza o puedas estar en un matarraña, pues, pues tiene toda la razón. O sea, que ya sinas. Y luego, pues eso, pues sí que. hay que irse a la Chen no y a Duyala no más está que falla su pues música en Aragones o en Catalán y pero la música que les cuaca a ellos o sea no más que, que eso ta. luego si son más o menos reivindicativos con según qué cosas eso pues bueno, ya lo que quieran expresar en las suyas cantas mm. pues pues bueno Mark muchísima no sé si te queda si quieres decir be, bella coseta más sí ya que han hablado de, de música electrónica Aquí se alguna gente que ha hecho algo de, de música electrónica. El problema de la música electrónica es que no porte lo asociada. No sé si nos entendemos. Es como lo, lo folk que puede más, más básico, es que no porte en vivo Entonces... Al Matarraña ahora ni hay un número de disc eh, que, que punche y algunos incluso van temas pero claro, no porten veo. entonces no sabes tampoco si, si optarían por esta, digamos, por en Catalá o no, pero claro, eh, voy evidentemente que ojalá, yo soy de los que digué que ojalá no música electrónica, no música pop, lo, lo que sigue. voy Eso no es, lo, no es lo, lo problema, pero claro, en este caso, cuando hablan de música electrónica, al menos al Matarraña, estén hablando sobre todo de música electrónica en Seveus. Entonces, claro, es, es, es complicado saber también qué, qué podéis ir allí. Bueno, pues pues eso, con esta con esta reflexión te, te despedimos, Mar. Muchísimas gracias por, por participar en, en este Terra de Barrenos y por traernos esa, esa realidad de, de la música en el Matarraña. Bueno, pues muchas gracias a BATRES que, que seguiu disfrutando de, de esta Charrada que, que esté teniendo Y bueno, a ver si alguno se escolte y, y se anime a fer un grupet eh, Fend alguna en catalana O, o sensefeles, pero por lo menos que, que seguís Que la gente fend un, un poquet de música. Ah sí, sí, muchas Muita, gracias Venga bueno, abrazada. Venga bueno Todos a Para libertar al mundo, para Nos, nos hemos quedado ahí con el speech ¿no? de, de, de los huellas de barro y, y con este molde sorol Femos un chique descanso Mientras gritamos a los nuestros Y convidado Que echan ahora también por teléfono Jacante era ta, afagiu di wempi c'ai micelenza aroleta. Dimola mo ca una arma es la lingua de moncada, que mos va servir per la nostra casa. Sempre s'ha trobat dins, ni ponent ni de llevan, son de la terra del mig. Els seus noms comenten que xarren molt malament, els altres també diuen que coixin, coixan, parlen. Pensen que son gens estranya, per què hem fet? Se cruminge, viene al norte, lo piablo Dios y cuando vaya en bequemar su todos los días nais lo sol, no me es que y bien huitos, plegas das para en sor hoy. No me más cridem, soñagols de gozos furos que parlamos ante Say again. Mira lo que hay fuera Deja que entre el sol un nuevo Hoy es el mejor día de tu vida, hermana ¡Celébralo! ¡Celébralo! Entró el sol por la ventana y me dio en la cara Haciendo que me despertara Bueno, y después de despedir a Marc... Eh, tenemos aquí a, a otra persona al otro canto de, de teléfono que también pues de, de música también como decíbanos eh, en un entorno rural no una amiga albañao de, de Zaragoza y defendo otro a otro estilo diferente Roberto Serrano de, de la orquestina Alfabirol buen día Roberto hola buen día bueno y, y no sé si si Fer bueno tenemos aquí a Contina Contina Fer Contina Alejandro que son al otro canto la gabina. Y yo no más que, bueno, pues eso, que quería saludar a Roberto, Roberto, que que nada, pues eso, que antes más que soy fan y amigo, pues eso, que siempre me han cuacado y, bueno, pues que, que le va a estar, no más está saludarlo porque me tengo que ir y, y eso, que un fuerte abrazada. Bueno, pues hombre, te, yo te recibo y entonces el Y, bueno, pues, pues, lástima que aquí, en este exilio, pues, no pueda estar con vosotros en cabina o ofender el programa en directo a través del teléfono, pero, bueno, un abrazo tato de todos, Venga, perfecto. Bueno... bueno. Y, dime, dime, fena. No, pues, eso, que, no más que despedirme también a toda la Chen y, y, eso, que, muchísimas gracias y, y espero que podamos, pues, estrobarnos otras vegadas a hacer estas charradetas y, bueno... Tal, Luitar, y, y ayúdanos, como hemos dicho, tal que la chen, pues eso, se anime y la gane, Fer cantas en aragonés o catalán. Y bueno, pues intentar un poco todo esto. Muchas gracias, Fernando, por, venga. por haber venido. Dica luego. Ja, venga, bueno, no. un... voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por... Bueno, y, y ya principiamos con lo con lo que es la, la entrevista a, a Roberto que, que como decía, pues ya, ya de la orquesta Alfavirol, una coya que le va a saber los a saber los de años, ¿no? Cómo cómo principió toda toda esta experiencia de, de la orquesta Alfavirol y cómo, cómo ha evolucionado de cada a la Bueno, pues eh va a como casi siempre en, en estas historias, ¿no? Que Pues se encierta en un momento, en un momento dado, pues circunstancias eh, eh, que, que nos han chuntado a, a unos cuantos amigos alrededor de, de un proyecto. Y bueno, hay veces que, que, que esto va creciendo con tú. Y si en aquel días, eh, charlando ya de, de, de 1986, de unos cuantos años, ¿no? Bueno, pues. Eh, alrededor de esa idea de, de hacer músicas tradicionales eh, de Aragón con una idea muy clara de potenciar la danza como un elemento también de participación de la Chen, en aquellos años en que esto sonaba a chino, a chino directamente, pues yo como alrededor de ese proyecto nos voy bueno, a Roclaus cuantos amigos y, y ya pues la una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Cómo va evolucionando? Pues mira, pues que, que, que luego fará casi, casi 30 años ¿no? de esto y bueno, pues con... con ideas renovadas siempre, siempre, porque yo pienso que he dicho yo lo que fa, que, que te mantengas, bueno, en segundes que momentos con mayor o menos actualidad, pero siempre con vitalidad, con pro-vitalidad, como te ha podido empezar proyectos nuevos y, bueno, pues acomodándote también a las circunstancias, que las de eh, este siglo 21 no son las mismas circunstancias que, que nos van fechuntanos a la vez, pero bien, bien, eh, evolucionando con los tiempos. yo yo una de, de las cosas que que antes lo lo, lo en primeras no de, yo la lo del aragonés y y la y la música no sé si decirle folk, popular tradicional u, u como le queramos clamar no eh, siempre siempre lo eleva una mica un new porque los descubrí casi de vez no de, descubrí, uh. descubrí el aragonés y, y descubrí la música en en aragones Y una de las cosas que que yo a lo menos he evaluado mucho de de los vuestros treballos, y esa investigación que es feito, ¿no? Pues por ejemplo, el Disco de o u todo el rescate de, de piezas clásicas y de Sevillañas, ¿no? y de darles una una nueva una nueva ambista. Eh, ah. dime, dime. Y eso, sí. que, que, que y una de las cosas que, que más valoro, ¿no? De, precisamente de la orquestina. Bueno, pues pues hombres agradéis eh... ...y un poco la marca de la casa... ...no, no, sé, no sé cómo decir... Eh, ...el interés nuestro... ...pues siempre ha estado... Ishe, ...el de divulgar... Eh, ...una música... ...tradicional... ...y cuando digo tradicional... ...no me refiero no más... ...que a... ...a cosas que tengan que estar... ...de tiempos ancestrales... ...y de... ...y que se pierdan... Eh, ...yo que sé... ...en tiempos... ...que también en ahí hay veces... ...aunque... ...aunque no Guaire... ¿eh? ...sino toda... ya eh, ...forma... ...de construir música... Que a lo largo del, del tiempo pues digamos que, que aceptó la chen de esta tierra ¿no? y en eso cabe, cabe decir que hay veces que, que se puede marcar como tradicional eh, cosas que son más de, de, de a menos tiempo pero que recibe en ese calificativo de tradicional porque en un momento dado pues hasta la chen que las construye, el pueblo por así decir que ha decidido que formen parte de la suya identidad y en ese sentido El concepto de tradicional y es más amplio de lo que se decía a veces. No eh, pienso que en ese sentido la tradición no limita, sino que la, la, la, la tradición lo que fa eh, y es marcar una identidad. Y bueno, eh, y yo por un lado ha estado como una marca de la casa el entender así más no la, la tradición eh, no no únicamente como, como el Kilfa, no sublimando las cosas y, y un tanto mitificando. De pasados heroicos a nosotros eso no nos interesa tanto sino el construir pues bueno y esa nueva realidad que puede estar con un futuro pero siempre con ese con concepto de la tradición entendida como esa identidad y luego bueno pues ya esa cosa te lleva a a investigar un poco eh, y a construir cosas con criterio propio pero aprendiendo como al hacer pues y esas, esas investigaciones o esas documentaciones propias, ¿no? Y a, ahora que charlabas de marcas de la casa, ¿no? a de las marcas de la casa y que, que los discos que fez son muy de, de concepto, ¿no? que tienen una, un filo que que, que le da una mica más de sentido, ¿no? O que, mm. que, que, que tal yo también y una cosa muy, muy interesante, ¿no? Pues el Nino Nanino en ninos, el del de Albada a la Navidad, a Saputo, ahora eh, o, o de Acumuer pues todo eso también, lle, yo creo, yo otra cosa a valorar ¿no? como, no, no sé no va a ir bien como que porque, porque cuento que es más difícil ¿no? que Fer canta asesinadas pues pues una mica que cada uno enfaiga una o que, o que tal, que cada una charre de una cosa ¿no? Ese, ese filo yo cuento que será difícil ¿no? también de Fer bueno, y una apuesta y una apuesta yo pienso que y una apuesta buena y mala Y eh, es buena en el sentido de que, bueno, pues Como con lo que decías antes, ¿no? Como lo que sí que todavía no hay veces Y es tan relacionado, pues, con ese sentido Etnográfico de la música, etcétera Bueno, pues, y se oye, bueno, porque te Va a concentrarte, pues, en un aspecto Particular del folclore o, o en particular de la, de la música ¿No? En, en concreto Aragonesa eh, Lo malo es que, bueno, pues tiene varias cosas También negativas. De entrada, yo es muy poco Comercial, quiere decir que Hay chen que si accede a, a conocer a orquestina del Fabirol por aquel disco número 4, que, que ya hace ya faus años, que llega el bala del nacimiento, y no te conoixen más, dice, ah, sí, la orquestina, sí, sí, un grupo que fabiaban chicos en Aragón. Bueno, sí, fabiaban chicos, pero también faz más cosas, ¿no? O si te conocen por, eh, yo qué sé, pues por ver otro disco, el que sí, ah, sí, un, un grupo que, sí, ni nona ni nona, un grupo que fa canciones tafagals sí por ahí, por cierto, en aragonés. Bueno, pues bien, sí, pero también, eh, yo que sé, faz más cosas, ¿no? Mm. Esto se soluciona, bueno, pues pues con un directo, se, se, se soluciona, pues, siendo que la gente conoce de una manera más global. Lo que pasa que eso cada vez bien menos fácil, porque cada vez la gente accede a la información de una manera, pues, más, más parcial, a pesar de, de tener toces medios globales cerca de la mano, ¿no?, esta supuesta... superboira que nos sacudilla pues resulta que en la práctica mmm, bueno la información que recibimos siempre demasiado mediatizada y un tanto parcial y bueno pues pues pues se pues miche camino nos debatimos entre entre la una y la otra cosa no lo positivo y lo negativo que pueda tener esta opción de lo monográfico bueno lo que pasa que ahora ya pues bueno como que ...que hacer las cosas de otra forma... ...ya también te, te resulta... ...más complicado... <risa> sí, sí. ...tiempos de tantos años, ¿no? pues ...y, y bueno, como oye la respuesta... ...que ha tenido la... ...la chena que hizo... A que, a, a, a, a, ...a que las letras serían en... ...en aragonés... ...y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre la... ...en la respuesta, bueno, vosotros... Eh, ...vivís en, en Sobrarbe... ...y... y ...como oye, oye la respuesta, tanto en Sobrarbe... ...como de fuera... ...y, y cuáles las diferencias... ...si sí, que bien, no... ...bueno, eh... ...yo, no sé, sea, a estas alturas... ...me planteo pocas dudas... ...quiero decir, sí. mira... Eh, um, ...si es en un disco en aragonés... ...u dos, y dices, bueno, es que esto... tiene una apuesta dividida ...mira, a estas alturas... Pues mira, la orquestina escribe en Aragonés y es que estoy en lo que hay, ¿sabes? No cómo decir, sí. claro, pues a ver, yo escribo en Aragonés, pues porque la mi eh, lengua literaria, y a la hora de escribir pues esas letras, pues si las tengo que escribir yo, quiero decir personalmente Roberto Sorano, pues mira, pues las escribes en Icho porque lo que charras y lo que en lo que escribes y en lo que piensas y sientes y y sí que hay veces que me esfuerzo bueno, pues tengo cuatro cosetas por así en castellano, pero me resulta más difícil, no sé, no, aunque no más hacía porque tallo, aunque, aunque la, sí, sí, la, la lengua en la que también me expreso continuo, eh, el castellano, pero nunca he escribir, nunca le he dado esa faceta más literaria, ¿no? y bueno yo pienso que todas estas cosas pues contribuyen a que digas mira esto y lo que la orquesta alfabidón pues pues no te cierras a cosa no no no y no tienes las ideas trancadas ni pero bueno pues si yo otra forma de entidad del propio grupo escribir en aragones cantar en aragones charlar en aragones que puedo charlar en castellano sí y en catalán y, y bueno pues pues pues bien pero otra marca más de la casa, ¿no? Cómo se ha recibió, pues la tienda lo tiene claro. Es decir, lo raro resultaría que en un que fuese un disco completamente en castellano. Que tampoco me cerraría, quiero decir, tampoco simplemente, bueno, pues no se da esa, esa circunstancia, ¿no? Y aquí en el lugar nuestro, pues se recibe normal, claro. Pues lo que estima en qué en qué van a cantar, nos dicen. ¿no? En Sobrarbe, bueno, pues también en general en la comarca, pues se nos conoce yo pero... Hmm. Y cómo, cómo villes la la vitalidad que pueda tener esa esa música pues eso pues ya decimos que hombre ya difícil no tradicional que, que decíbanos porque sí que ye, que es verdad que ve, eh, la, bueno lo hemos estado charlando aquí aquí un rato también pues que que vía view históricamente muchas cosas vina en, en cara no y, y que y que yo creo que fan fan buena buena música cómo villes la vitalidad actual y cómo villes o futuro tú crees que que relevo Pues bueno, la actualidad en general de la de la música en Aragón, eh, en lo que yo conozco, no, que también puede estar una parte parcial, porque bueno, pues no no residir en la en la capital mm. cultural y casi cultural, no, en la capital total mm. del de, de país, pues ya es difícil, no. Es decir, a veces, como decía al principio, tienes esa sensación de, de vivir un poco en el exilio, porque pues, a doscientos veinte o doscientos kilómetros de la capi. resultan las cosas un tanto a veces complicadas, ¿no?, tal cual sí que propuesta artística o cultural que no sean las más estándar. Entonces, en general, la música, eh, bueno, pues yo pienso que, que, que falta falta relevo en ciertas formas. Yo me alegro siempre, sabe cuánto, siempre que veo, digo, pues, que empecé ya nuevos proyectos, nuevas ideas, propuestas, sí que siempre procuro, la única crítica que a veces soy, porque, bueno, pues porque yo es lo que me sale y él plantea ya les, cual siquiera que empiece que, que fallen es posible para buscar nuevos caminos ¿no? que hay verás que los caminos cuesta abrirlos cuesta eh, más que trancados y, y yo pienso que el reto llegue en cualquier grupo sin que empecipe ya, pues que ubra caminos nuevos o que participe los es que ya ahí son pero bueno, pues eh, digamos que es los más grandes, ¿no? ...y se lleve el reto, y en general por pues, esta que falte propuesto y relevo... ...pero porque no solo yeta la música, sino para todas las cosas, ¿no? ...en un territorio, pues bueno, con las limitaciones que tiene Aragón... ...de población, de población eh, cada día más urbana... La, la, ...la urbanidad de la Chen no solo va por vivir, aunque se vive... ...sino también por cómo se piensa, ¿no? ...y la mentalidad que se tiene, pues de cada día más urbana... ...y más globalizada en ese sentido, ¿no? y si son los retos yo siempre digo muy bien que cualquier proyecto de cualquier chenero luego también me da marcha que se emplee el Aragones en otros cheneros que nos sean el fol, ¿no? Pero bueno por lo mismo se puede caer en lo contrario en que allá a la fin nos nos nos movem y hay veces por generaciones sí, y por formas eh, generales un poco de, de opinar en cada generación y lleva una temporada en la que se decía no no tienen que que hacer gatas, músicas, otros cheneros en Aragones que no sean el folk, porque es que claro, el Aragones siempre va relacionado con las gaitas y tal, bueno, bien, pero también ahora se puede caer en todo lo contrario, ¿no? En que se, se, se, se falla más y ahora en ese prejuicio hmm. ese prejuicio que consiste en considerar que, que no que no se puede emplear eh, el Aragón, que hay que fugir de las gaitas, ¿no? No sé, yo pienso que... Con lo que, que ha costado recoparlas. Vale. Sí, sí, claro, y que todo vale. Y, y, y bueno, pues que cualquier género musical, lo que es que en este caso, porque ta, yo hay una especie de militancia cultural, ¿no? Por ejemplo, de, de, de la lengua, pues vaya a servir de aragones, para lo que quiera, para la música, como ta, otras cosas, pero... Exactamente, No sé si Jandro tiene... Si quieres futuro para la lengua, lengua eh, calfelo, cal calfelo. Cal mm. sacar el aragonés de... De las, de las gaitas, de los pastos sí, y de los sí. lugas, ¿no? Sí, sí, sí, lo que pasa es que, y es cierto, pero pienso que, que la gaita no... O sea, dio un prejuicio el tener que asociar... Lo, eh, lo hizo un gaitero, cantor, ¿eh? cantor, sí, cantor, sí, sí, sí. <risas> ya, ya, ya, ya, <risas> eh, el asociar gaita, pastor y, y fol ¿no? O sea, ¿Por qué no? Por eh, heavy eh, aragonés. ¿Por qué no, yo mmm, que sé, cualquier otra relación entre esos elementos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, no sé si tienes bella, bella zaga de reflexión, bella coseta más. Ah, claro, claro, es que la reflexión de, de claro, de lo que toca, ¿no? <risa> Sí, bueno, no sé, me pillado reflexivo, igual yo perdí la fecha, pero la pero conversación... Que, que, que lo somos grabando, que al decirlo, para pa la chica ah, que bueno. sienta cuansía, cuando eh, somos grabando en la jornada de reflexión, o sea que reflexionando, no sé si... Somos reflexionando, pero sobre, tra, sobre bueno, otras cosas. Bueno. Sí, bueno, pues sí, yo, ¿no? que yo, bueno, que, que de cabo cuansía, que conviene reflexionar, ¿no? Y más, pues sobre la cosita, ¿no? eh la es el papel que tiene, etcétera, etcétera. Eh, no, no, lo único que, vamos que yo soy de acuerdo en, en, en seguro, seguro y me habría fecho hoy el el participar pues a en persona con, con la cinquizo. La, porque seguro que habrían salido pues, iso, ¿no? muchas cosas que, que siempre a la fin de lo que se comparte y lo que y lo que nos fa pues, iso, eh, militar entre comillas en en, mm. en espacios parellanos, en espacios eh ¿no? desde cualquier, cualquier faceta de la música y desde la, el convencimiento de que es posible, pues que esa parte de la cultura se exprese en Aragones. Y existían a veces tantas más, ¿no? Mm. Bueno pues pues muchísimas gracias Roberto, un placer sentirte, un placer también sentir a vuestra música que que yo de verdad soy muy muy fan de Largestina Alfavirol y muchísimas gracias por por haber participado en Terra de y habernos transmitido todo esto. Bueno pues cada vez que quería, sin, sin problemas y encantado, y también de compartir con como digo eh, con Esquizoz ahí, con Mark ha echado por teléfono, en fin, un abrazo a todos. Muchas gracias. Si no quedan, te stampo. Como voy a ver si no me llega pa' comprar borracha? Qué raro queda después de charlar con Roberto con esa tranquilidad que, que, que transmite siempre no meter a el Cuesco de, de de fondo con esta canta tan tan buena la trama no porque yo oye una colla que siempre la la considera una amiga que era hereda, heredera de, de los Verzas y que no tenía guaire guaire éxito estos de del Cuesco mm -hmm. Bueno, eh, cerramos ya lo programa... ...ya no nos queda... ...por fin he eh, conseguido que, que dure dos horas... ...de verdad... ...un <ríe> pro, programa... Eh, ...Jandro, no sé si tienes bella reflexión final... ...bella, bella cosa que decir... De, pues, de, estas, ...de estas dos horas charlando sobre... ...sobre la música en Aragón y sobre la música en aragonés... ...bueno, cosa que... ...que cal treballar... ...cal, fer, cal fer cosas... ...y queremos que, que nuestra lengua continúe viviendo... ...y sentiéndose en las carreras... En las radios, en la tele y en todos en todos puestos. Sin más, sin prejuicios, eh, continuar, continuar fendo cosas y pues eso. pues pues exactamente yo creo yo creo que hizo y se y yo que a mí no eh, fer, fer cositas que la Chen se mueva por favor que tenga inquietud que no se quede eh, en, en casa o u, u, u, que si se quede en casa a lo menos que faiga cosas por internet que faiga lo que sea que se mueva no que, que no sea un un beche tal Eh, bueno pues pues eso cerramos estos estas dos horas quiero pero que sí agradecer a a Fer, a Xavi, a Jandro por haber estado aquí en el estudio, a Mark y a, y a Roberto por haber participado por teléfono, que, que yo creo que va a salir un programa bien majo, que podría nos foternos aquí, pues, porque nos hemos quedado con muchas cosas por charlar de, en todo esto de la música, pero eso, pero los tiempos pues también también que sean los que son, ¿no? Eh, de fondo, pues hemos tenido música 100% aragonesa, ¿no? Todas las cosas que, que han ido sonando o que lo que menos eran programadas, no sé cuántas habrán sonado a la fin, y eran 100% aragonesas. Hemos sentido de fondo a Maut, a Comando Bucaracha, a Cadera Coixa, El Spell, los Brody's, los Lugers, Drunken Cowboys, Lurte, Dada, Ricochefo y Suquera, Hermanos en las Ramas, Huellas de Barro, KCO, Acero, Chotos de Mbun, Il Cuesco, Villanoa, Gen, W, Sifones, Gaire y Sorray, La Viroya, La Chaminera, La Orquestina, Alfabirón, La Ronda Voltaña, Los Draps, Los Hackers de la Sierra de No, El Gran Bob, Especialista Sick Brain, Su loot Valdecho y ya está, que está sonando ahora de, de fondo. esto y, y no llegue una chiquita chiquita chiquitísima muestra de, de, de toda la música de Seva en Aragón y yo me, me declaro fan de un 90 de, de todas estas joyas muy fan de todas estas joyas a dedicarlo programa pero que sí a toda la chen que que famosica y, y más que más pues a la que a la que goza de de, de fela en, en aragonés o o en catalán Y en este caso sí que quiero ofrecer una dedicatoria especial en este programa a una persona que que ya no lle ya no lle entre nosotros, eh, físicamente, que lle, que lle Rubén Cambalacho, Rubén de, de la Vidrera Reverente, aquí con hoy, sí, pues, eh, gracias a la, a la enredadera, a otro programa que se feba aquí en, en Radio Topo, que todos lo vamos a, a faltar tanto. Y que, y que gracias a, a ese programa y a una iniciativa que tenébanos en el aragonés lleve bien vivo, que ya era precisamente, pues que la Chen escribiese cantase en, en, aragonés, pues él escribió sobre una chisla de cierzo, y, y este, las personas que inventó ese proyecto, que en cara a Yepera Chao, ¿no? Que, que, que bel día yo cuento que le, que le daremos forma, que llega nuestra canta en aragonés, y que precisamente animaba a, a iso, a que la Chen, a que toda la Chen que fa música, pues que a lo menos fuese una canta en aragonés, ¿no? Con todo esto, pues, os recordamos que Tierra Barrenaus, de Barrenaus, la versión radiofónica de, de blog Tierra de Barrenaus, que nos podéis leer en Internet, nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, en Evox, en Flickr, en YouTube, en todas estas cosas. Y, y, bueno, nos despedimos, precisamente, con Isé sobre una chisla de cierzo de la durera irreverente. Y, y, bueno, pues, dica o mes venien, valga bueno. Odan dictame leis y sorda me coninos. Odan churar señals por la gracia de Dios. Odan pintarme mapas en campos invadidos. Odan héroes y reyes en pirtujos y os libros. Empózame una patria. A la que no canto yo Aunque oré a primer cuento y principé a forchar sueños Amé a primer baralla, aunque aprendí a besar Las tierras sagas, los millones a mi los primeros acordes, el amor y no su libro, coqueras cicatrices y a calor en fumar. Completa no prever a mi tierra y allá aunque plega y suspiro. y de otra zaga en marcha Frescas son las trazas de Chirmansky en Marchoro Clamos son las que el fascismo de Para esta remeranza, un futuro en Tibaú, más se ha usbaró sueños de caña y bardo, Dios en misa de doce, pa'mbre, así que el cantó. Y raza, arena y cal, danía en tu desierto, si te salen las náfras. y pues descubrí las de besos Lo engañaba veo estudio declaro amanecer Mirándome te levanta tu casa mi del Sabí bien más mis temises Vagabandeo Se esparzan por la mia tierra sobre una chisla de pelo. Vecinas de la vieja fraga, de la cafranta bechuela, sufran sobre las heridas que desangran esta tierra. Están memoria dos muertos solidados en os bosques. Tu tren ya aquí miro, ya que se pueda tornar. Pavor dase a mí, eras estrecha no poros presos de caduenda lo cual fue, una que ni que cagallar disparos, los lacoras y basta de mantos irrenicarios. Rebota a todos mi inesta, cuando se barruca ausencia, al volto con polar que no más rusia en la playa. Si no está que gritan, o tan todos que caí llorón, en mi nueva vida. Sobre una chisla de viejo.